¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen, ¡Buen día! ¡Buen, ¡Buen día! ¡Buen <risa> día, buen, ¡Buen día! Buen ¡Buen día! día! ¡Buen Felices del fin de semana largo, así que yo estoy hoy con mucha oxitocina, no sé ustedes. Siempre estás yo con mucha oxitocina, <risa> <mi> ¿no? <risa> <risa> con mucha oxitocina, aunque no fuera un fin de semana largo. Bueno, pero más feliz todavía, porque es lindo el fin de semana largo, dicen lluvia, el otro día hablábamos de la oxitocina, los días de lluvia, no sé... Se Yo vivo muy el muy presente. Lindo. Estoy ejercitando muy bien, el presente. Muy bien, muy bien, muy bien. Las, bueno. La saludamos. Hoy, Marina Lembo. Luchi. Luchi Siempre me dice Ferreira. Saludos, Luchi. Un cartel gigante. No, a ver, tenemos a Luchi Pereira. Y la saludamos a Ana Ferrugia, la hormiguita viajera, porque ella va. Sembrando la semilla sí. del cambio, formando dulas Sembrando conciencia, una, una genia, una, una genia, así la extrañamos, que... te queremos Ana. Hoy tenemos la radio también. Sí, y no hoy está Neuquén. retransmitiendo desde Radio Nacional Neuquén, así que bueno, para todas las neuquinas van a tener una palabra autorizada, escucha, escúchenla. Ana Ferrugia. Hoy es nuestro programa número... 23. Fan. ¡23! Saludos a todas las radios que nos retransmiten acá en todo el país. Le las... mandamos un saludo a Pablo Barata, nuestro operador. Sí, que, que está, está medio pachucho, averiado. pero bueno. Este... Y gracias Aldi, que se levanta Aldana temprano. Aldana Somoza, que es el SOS, sí, siempre sí, sí. ahí. Ah, bueno. Y ve la alarma, la alarma roja y acá estoy. <risa> Muy bien, <risa> gracias. es una grosa, Aldana. Y los temas de hoy... Comunicación no violenta, desmascotización de los animales silvestres, entre ellas las aves, y vamos a entrevistar a ¿Es la. el que abuela. vas a decir, ¿es <risa> mi suegra? ¡No! <risa> Derrapando Dios, con ellas. Y, de y, <risa> y me la saco de. Yo mí. no fui, eh, amorcito, yo no fui. No, fui no. Ella. Está hablando de ella, está proyectando. Está proyectando. Entrevista a Laura Firpo, me acabo de, enter, de enterar. Sorpresas. sorpresas, ¿no hablábamos de la neuroplasticidad sorpresas con las te, sorpresas? Sorpresas te da la vida. Eh, Luchi nos va a hablar de neuroplasticidad. <risa> eh, no. no, no, no. La neuroplasticidad, una de las cosas que plantea es que uno tiene que dejarse sorprender por la vida, sorprenderse, ¿verdad? Y estar ahí como abierto... Y entonces esta sorpresa para vos de que hoy te entrevistamos... Ay, yo soy re neuroplástica, <risa> así que me encanta que la vida me sorprenda, que me sorprenda mucho, chicas. Mucho. Bien. Bueno, y la consigna de hoy es ¿cuál de las tareas domésticas te da más oxitocina? A mí me ratonea mucho esto. Eh, y esto lo pueden contestar a nuestro Facebook, Oxitocina Pleno, o a nuestro WhatsApp, 1554891649. 155-489-1649 por favor manden mensajes escritos no de audio y hoy vamos a tener el sorteo de Carly, Carly te queremos que hoy nos mandaste nuestro King del día es este, Carla Batalini, que sorteó además eh, una, un, un, este, una sesión, edición, regreso, sesión con ella y hay un montón de personas anotadas así que tuvo mucho éxito este sorteo hoy vamos a decir quién Hoy vamos Lales, a decir ¿quién, los quién ganó esto. <risa> eh, de, Pablo, de paso yo le aconsejaría a Pablo, te, te, tendrías que tomarte una sesión de biodecodificación, de, perdón, de... de apertura registros, de registros. Apertura de registros con Carly. Me parece que estaría buenísimo. Bueno... Eh, y vamos, vamos sí, a leer vale, el king del día Gracias, de hoy Carla Que ustedes recuerden que yo no entiendo Es un poco la energía que no está es, rondando no en caso, el día de No caso una goma de calendario sí. maya Lo importante es que cuando aparece una de estas energías Capitalizar esta energía que nos regala el día de hoy uh -huh. ¿Eh? Bueno, a ver Hoy tormenta magnética azul ¡Fua! 13 días de sentir esa metamorfosis 13 días Metamorfosis Todas son 13 días Hoy empieza los la 13 gran días de Tormenta, tormenta magnética azul. Yo, para, yo me quedo con tormenta galáctica. No. <risa> no, tormenta siempre son como 13 días de magnética que van, azul. Sí, con esa energía distinta. Bueno. Entonces dice: 13 días de sentir esa metamorfosis, de eso nuevo que nace en nosotros, de autogenerarse, de sentir ese nuevo caos que implica reconocerse en un lugar. La tormenta es intensa y es activa, nos propone bancar la inestabilidad la sensación de incertidumbre, la sensación de eternidad en el proceso, pero con una paz que nos permite sentir que ya hay sol. Porque estamos comandando el proceso, porque somos el proceso. Estos 13 días son para ver más allá de lo que sentimos, mirar atrás y reconocer los logros, despedir con amor lo que ya no somos. Pero fuimos y que esa fuerza es la que hoy nos permite decidir cómo deseamos estar en este pasaje humano autogestionarse, bendecir el rayo que parte lo que debe romperse y sentir ese cielo como va haciendo espejo de lo que vamos sanando por dentro. Trece días con el propósito de autotransformarse y bendecir este movimiento, decretar y autoguiarse el camino. Cartas y Revolución Solar. Onda Encantada de la Tormenta, Calendario Maya, Carla Batarina. Muchas esto gracias, queda, Carla. Carla, gracias. Y esto queda eh, escrito en nuestro Facebook porque es largo y así lo pueden meditar durante estos 13 días. Pueden ir a nuestra página, Oxitocina Pleno, y ahí leerlo. ¿sí? Y bueno, eh, ahora vamos a escuchar Amanecé, herencia de Timbiquí. otra vez, y bueno, y a ver, Luchi, contanos, ¿cuál de las tareas domésticas te da más oxitocina? Espera, yo quiero contar, por favor, la cómo, situación cómo de la mañana. La, sí, sí. La, la consigna, no? Entonces yo hoy la levanto, va, la levanto, más o menos. Luchi se queda a dormir en mi casa. Todos los jueves, Marina, la recibe. Mis hijos están felices. ¿Viste? Luchi se queda, Luchi Ay, se queda. Hoy no, el más grande le mostraba su cuaderno oh, de man, música, no. le quería mostrar que había hecho la, cara, la carátula, era sí. la tapa, bueno. Y entonces le digo, che, Luchi, pensé, le digo, te voy a ver una serie de, de hora en más porque ayer la vi con Uli y me reenganché, llegué <risa> y me puse a ver una serie del espacio. Ay. Sí, y bueno, nada, el chiquito que después no se dormía, que me perseguía por toda la casa con la almohada, esas situaciones eh, domésticas, caseras. Entonces le digo hoy a la mañana, che, Luchi, tengo dos opciones de consigna del día te digo la primera, entonces le digo, ¿cuál, ¿cuál es la tarea doméstica no que te da más oxitocina? Entonces me mira como diciendo, qué cagada, ninguna tarea doméstica me da oxitocina. Entonces yo le digo, bueno, todo lo que uno hace en la vida, ¿no?, te, hay que encontrarle la vuelta para que te dé oxitocina. Entonces, y ahí fue como, bueno, está bien, Marina, tenés razón. Entonces ella no era la que te da más oxitocina, la que te da. Claro. No, no. <risa> Recién fue lo mismo en el Facebook, la que te da más. No, no, la que te da. Que te dé ya está bien, le digo. Eh, Yo tengo. Tengo. A mí me encanta cocinar. Y de verdad la busco. Por ejemplo, no tengo tiempo durante la semana porque estoy trabajando Y los fines de semana, a pesar de que mi compañero es cocinero y cocina muy bien y cocina todos los días, eh, los fines de semana tomo posesión de la cocina y me encanta, me da muchísima, muchísimo placer, muchísima oxitocina cocinar. Creo que es una de las tareas que más me gusta de, de las tareas domésticas. El resto es como al revés, ¿viste? Que te, que te trapeen, que te cepillen, que, te... que te plumeren, claro. que, que te saquen el... No más que te saquen el polvo. Bueno, sea, Yo últimamente estoy bastante inocente, la verdad. Me, buah, eh, me sorprende Laura bueno. Firpo que está... Eh. Me sorprende. Sí. Me... A mí la tarea doméstica que más oxitocina me da es lavar los platos, pero... Sobre todo cuando está explotada la cocina, cuando tienen asaderas, olla, ollitas, sartén, platos, pila, es como un vaso. Desafío. Es como vos decís, ¡ah! Saldría corriendo de acá. A mí me encanta empezar de poquito a poquito, corriendo las pilas, de poni poniendo en remojo las ollas para que se ablande de la grasa o usando agua caliente con detergente para. Eh, sacar el, el aceite, Te voy a llamar, me encanta. Marina. <risa> ahora, <risa> ahora, si vos me decís, coseme algo, no sé, un pantalón, un agujerito, un botón, tengo que tomar aire hondo y ponerle oxitocina, porque no planchar es lo mismo. No plancho. Obviamente, si hubieran visto la camisa que me puse hoy. Total, a las seis de la mañana. Pero se usa, se usa porque eso es ecológico. La plancha es antiecológica. ¿En serio? Es que yo sé de estas cosas. Por eso, por eso no plancha. Por eso no planchen, chicas. ¿Y para vos, Aldana? Para mí ordenar, porque es algo que no hago habitualmente, soy un caos. Eh, y hay gente que no necesita ordenar tanto, como que en general mantiene. Yo soy un desastre, entonces cuando me pongo la tarea de ordenar, es como disfrutás? que me concentro. No sé si lo disfruto, así como un goce terrible, disfruto más comer, por ejemplo. Que bueno. Eh, pero sí, me, me ayuda mucho ordenar, porque en general vivo entre esquivando ropa, y eh, <risa> Siempre sí, fue quizás así. Quizás te da la oxitocina cuando ves despejado. Claro, y cuando voy ordenando y voy viendo que se van abriendo, que voy teniendo un montón de espacio más para vivir, me, me hace bien. O te reencontrás <risa> con cosas perdidas. No, ¿no? también que... yo, El otro día vino una amiga a mi casa y yo pensé que tenía todo bastante ordenado. Me dice, ¿qué es un desastre? Y me empezó a... Me agarró una bolsa y me dice, agarró una bolsa, vamos a tirar cosas. ¡Ah! Y fue un proceso muy difícil, debo decir, pero me ayudó un montón porque yo soy muy acumuladora. O sea, guardo la más mínima cosa porque me va a servir, porque es un recuerdo, porque no sé qué. Sí. Y así miles de cosas y es basura. O sea, para el, los ojos de cualquiera es basura y es basura. Así que me ayudó. <risa> Muy bien. Aguante, bien aguante. ahí, es amiga también. Me hizo como una mezcla de, de todo porque no tomaba el, el cocinar como una, una tarea, tarea doméstica. doméstica. Me encanta cocinar y me gusta como darme el tiempo para El otro día con mi vieja nos pusimos a hacer unas hamburguesas de garbanzos. De, y fue hermoso, ¿viste? Como musiquita, una ah, copita. Lindo, y en sí. ese, ese proceso de cocinar. No me gusta cocinar así a las patadas, no, así rápido. Tampoco. Y después, eh, eso también me pasa mm. que... No sé, una vez, no sé, cada 15 días me agarra el orden obse. Pero tengo que sacar todo hacer como... Necesito ver el caos y de ahí ordenar. Como mm. desordeno para ordenar. Y después cortar el pasto. Amo cortar el pasto. Me encanta ah. el olor del pasto mojado. Cortado, no mojado. Y eso, me gusta como la tarea doméstica en el exterior. mira Sí, ahora también me hicieron acordar de cómo encontrarle la vuelta a las cosas. Me gusta lavar los platos, pero la parte de, no sé, pasar el trapo de piso, limpiar el baño, lo hago, ¿no? Como, bueno, en automático. Tampoco me... Me lo planteo demasiado. Pero lo que sí hago para que sea disfrutable es ponerme música. Entonces me permito en esa intimidad... ¿no? transformarme en esta rockstar o no sé, agarra la bomba, el, la bomba tucumana agarra, y empiezo a menear. Marina agarra el escobillón de micrófono y baila al compás de la barrida. O escucho a Maluma ponele, ¿viste? Digo, vamos a escuchar esto que te contamina un poco las neuronas. Pero me cago de la risa o el ulaup el ULAUP. Atente al lupo. El Se <risa> había dejado la música hecha de los cuatro meses. ¿eh? Por favor. Que me voy cuatro meses de viaje y dejar la música hecha de los cuatro meses. Porque Por favor, los, Luchi. Los, los oyentes se nos van a sí, la mierda. Sí, sí. ¿sí? Los, ¿no? los este, radio escuchas van a clausurar el programa <risa> si no estás vos. Bueno, así que bueno. hoy, Luchi y todas. Sí, uff, porque lo, yo lo practico a más no poder. Hoy nos va a hablar de la comunicación no violenta. Violenta. Si sí, hubieran visto manejando. Si sí, hubieran visto manejando por la noche. Lo estuvimos de julio. aplicando, lo estuvimos aplicando recientemente en Luchy la mañana. Decía, aplica, aplica. La, la, la espiritualidad eh, compasiva, no violenta. Bien. La bien. inteligencia espiritual. Muy no me bien. salía al volante, no me salía. Salió bueno, después, sí, salió. Eh, es, es un poco complejo y a la vez es muy simple. Yo siento eso. Eh, bueno, yo aprendí de comunicación no violenta pues... con Pedagogía 3000. Eh, surge de Marshall Rosenberg, un estadounidense que nació en, en 19... 1934. Y murió. <ríe> investigando <ríe> ahí un poco para hablarlo. Me murió hace poco. En el 2015. Eh, era un psicólogo que, bueno, nació en Detroit y... Cuentan que él vivió como muchas situaciones violentas y estaba buscando como formas de expresarse más pacíficamente. Eh, tiene como tres ejes la comunicación no violenta. Una es que se enfoca en la autoempatía, que es, es algo que todos también deberíamos practicar, ¿no? Como en, ¿Qué el no machacarse. La Yo conozco a la empatía, pero a la autoempatía... Es como una compasión propia, una compasión propia por nosotros mismos. Una autocompasión. Aut sí, autocompasión sería. Después la empatía. No darte con un látigo sería. Claro. Mm. Eso ¿Cómo? lo hicimos también en el auto. Mm. <risa> esto esto <risa> lo traemos porque nosotros pasamos digamos, por el cuerpo propio cada cosa que traemos <risa> a la radio. Sí, sí. Es bueno. darse con un caño, ¿no? De ser muy sí, severo sí, en, sí. En, en, el, en el autoexamen. Sí, es la autoexigencia también todo el tiempo, ¿no? Que un poco, bueno, el, el entorno, el sistema, la vida nos lleva, ¿no? A hacer de una manera a hacer de una manera Perfecta, la mujer, sí, la mujer maravilla la mujer maravilla sí total total no hay que hacerlo <risa> colgar la capa en la entrada, <risa> Marina Tene. Ay, una capita, una capita. Podríamos eh, diseñarnos una capita. Oxitocina, súper oxitocina. A mí me gusta el cinturón y el, el corcelete ese. Vos que sos era re, Wonder Woman. Sí, es Con la pollerita. Ah, que agarran las feministas de hoy. Por favor, se viste como <risa> quiere ella, me encanta. Exactamente. Bueno, volvamos. Tres ejes, autoempatía, la empatía, que es como ponerse en el lugar de leotre, uh -huh. y la autoexpresión honesta, que también tiene que ver con esto, ¿no? Con realmente poder hacernos cargo de lo que cada uno eh, y una siente, que a veces hasta nosotras mismas nos... El propio registro. ...mentimos o ni siquiera tenemos bien en cuenta qué es lo que nos está pasando. Eh, él, yo, él ya, como... yo ya con eso ya, ya creo que tengo hasta el fin de mis días. <risa> <risa> eh, por eso digo, es como de decirlo es bastante... Como o sea, simple de Lo que estamos diciendo, ¿no? Tres ejes Autoempatía, empatía Y autoexpresión honesta, ¿no? Como, sí, bueno, es re fácil Y a la vez es re complejo, ¿no? Es sí. como una ambigüedad muy profunda Si hablamos con Luchi De camino a levantarla eh, A Laura, Firpo Que a mí me pasa que Con algunas personas puedo ser honesta De lo que siento y necesito ¿No? Y lo que no quiero, por ejemplo Y con otras me resulta imposible, o muy dificultoso, cuando lo logro es violento, <risa> no es no violento, o quizás de la boca para afuera no es violento, pero la energía que acompaña se siente tensa claro. y no es honesta, o se hacen unas bolas de nieve por acumulación y después se explota todo. Es lo que hablábamos un poco ayer, ¿no? cuando nos parapetamos en querer tener razón Total. y no estamos comunicando. El parapeto queda cada vez en un muro, un muro, un muro y en lugar de haber un diálogo, una, in, una interrelación, un intercambio, termina cada persona más amurallada en lo propio y no hubo un intercambio. Te vas peor de lo que entraste a ese presunto diálogo, a esa presunta comunicación. Sí, y él como que también se basa en... Él dice que todos los seres humanos tenemos compasión. Pero se basa en la, la violencia. <risa> ah, yo no, no digo que salí fallada, pero. Solo la puedo aplicar a los partos, a los nacimientos no, y a las familias no, que no, atiendan. No, no, Eso es tu no autorregistro. No, no, vos sos Justamente, una persona. ¿te eh? ¿Puedo hacer una lista de personas? No, no. no, <risa> no. <risa> bueno. Que la, la compasión se me va al recarajo. Bueno, sí, bueno. pero también hay un entorno que lo permite, ¿no? Que Podés lo amerita. Tener de pronto a alguien con quien te es más difícil y es tu prueba en el camino. Pero vos sos un, no, no digas que no sos una persona compasiva porque sos generosa, compasiva, sos una persona que vive poniéndose en los pies de la otra persona, olvidate. Total, Mari. No, no registren esa parte. Total. No, no es verdad. Eh, borremos esa parte. <risa> Bueno, y dice que la, las personas en realidad recurren a la violencia cuando no tienen estrategias para satisfacer sus necesidades. Cuando no tienen las estrategias para poder comunicar sus necesidades correctamente, ahí es cuando surge la violencia. Y que también tiene que mucho que ver con el entorno y la cultura aprendida. Vos sabés que a mí me pasó... Yo tenía 17 años y en ese momento fui como voluntaria a una guardería en donde iban eh, todas las hijas de los empleados del Hospital Durán. Uh -huh. eh, las enfermeras, las, este, las mucamas, la, todas to, to, to los, los, las personas que trabajaban ahí dejaban a sus chiquitos en la guardería. O sea que eran de muchas edades. Y había chiquitos que venían de entornos con mucha violencia, yo no tenía ni idea de nada, no había redes, no había habla, habla el dinosaurio, no había nada, y entonces ¿qué pasó? Yo me fui cargada de lapicitos, disquitos, eran los disquitos 33 con el tocadiscos, bueno, me fui cargada de todas las cositas de María Walsh, y había dos nenes que venían y me partían todos los lapicitos por la mitad, me los tiraban, rompían los papeles, Y en ese momento yo me fui muy frustrada, pensé que hice mal, me dieron ganas de llorar, me sentía muy mal, hasta que comprendí que esos nenes nunca habían recibido nada bueno, que estaban expresando como emergentes la violencia que se generaba con ellos en sus hogares y que entonces no podían tener una comunicación no violenta porque la única comunicación que conocían era esa comunicación. Entonces, en esto de la compasión y en el ponerse en el lugar del otro, cuando empecé a comprender desde qué lugar ellos pedían atención, transformé y ahí pude llegar a su corazón y pude llegar a que se dejaran abrazar y a que se dejaran contener. Porque no estaba... Si esos nenes... Eh, pudieran expresar esa necesidad en ese momento de necesito ser acompañado, necesito y para, ser abrazado, sí, sí, sí. iban a frustrarse cotidianamente. Entonces era su mecanismo de defensa. Como bien decís, muchas veces la violencia es un mecanismo de defensa. Sí, y también lo que pasa es, eh, o sea, cuando chocan estrategias para, para satisfacer esas necesidades, Y Va, muchas su veces... Supongo que Marshall... Marshall, sí nuestro amigo Marshall... <risa> Rosa claro, Rosa imagínate, en el 1934 <risa> era más dinosaurio que yo, yo no había nacido. Arranca chico, en, el 60, <risa> en el 61 la arranca con la uno comunicación. El es, es violento cuando te faltan herramientas para transmitir y comunicar de otra manera. Sí. Yo le contaba a Luchi, perdón que haga este, este stop, que cómo me llega a mí un libro de este señor que se llama... ¿Marshall Rosenberg? No, el libro. Ah, la comunicación <risas> no violenta. Comunicación, comunicación no violenta, un, un lenguaje, lenguaje de vida. Y después dice desarrollo, desarrollo... Desarrolla habilidades para relacionarte en armonía con tus valores. Y a mí me llega este, este concepto y esta bibliografía por una partera de Puerto Rico que se llama Debbie Díaz Ortiz. Y ella es formadora de parteras... Eh, en Puerto Rico y en el mundo, tiene una escuela de parteras que tiene modalidad de clases eh, online, yo soy una de las docentes del cuerpo de la escuela de Puerto Rico para el mundo, y una de, como de, de las, eh, no digo disciplinas, pero sí herramientas que para su consideración toda partera debe saber manejar es la comunicación no violenta. Así que a mí me llegó y me encantó que ella tuviera esta... Esta mirada. Esta mirada de que las parteras, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero sí. bueno, ella desde, desde su lugar. y Yo le decía a Luchi que en mi micromundo de la partería puedo desplegar mis valores y mis virtudes... No violentas. Lindo. Claro, claro. <risa> Después al volante bueno. y con otras personas se me hace un poco más difícil. <risa> este, pero me encantó. Qué bueno. Es, es. Yo siento que hay herramientas en el mundo que están ahí y que como que tenemos que o sea, apropiarnoslas y uh -huh. expandirlas también, ¿no? Porque esto, si no sé, todos pudiéramos aplicarlo, sería como realmente mucho más pacífico. Y también... Tendría mucho más que ver con el, la, la autoobservación de cada uno, ¿no? Con saber, bueno, cuál es el registro de lo que me pasa, qué es lo que siento para también poder comunicar desde mi necesidad real. Él habla también de, de que hay muchos conflictos por la mala comunicación que ponen a la otra persona en una situación de sentir miedo, de sentir culpa, de sentir vergüenza en estas comunicaciones violentas. Y todo eso aleja a la persona de, de realmente cuál es su sentimiento. Y cuando yo puedo expresar realmente cuál es mi sentimiento, puedo saber cuál es realmente mi necesidad. Entonces, como si todo eso estaba asallado por algo violento de otra persona o de la afuera, no me deja conectarme con lo que yo realmente necesito. Y eso me parece como algo y con lo que necesita el otro también sí sería, la comunicación sería, es creo que escuchar, sería maravilloso ¿no? mientras te escuchaba Luchi decía qué bueno sería hacer una gran tirada de este libro y mandársela por ejemplo a todos nuestros gobernantes pero no, no tirárselos por la cabeza no, eso no, sería no. violento <risas> te imaginas si nuestros gobernantes leyesen este libro y lo hiciesen carne sería tan diferente no es poder sí. comprender de verdad la situación Y no dejar que las cosas pasen por planillas teóricas, ¿no? Sería maravilloso. La Creo verdad que, que sería sí. una gran idea. <risa> bueno, voy a ir con, con a leer, ustedes también compartimos entre todas, como 10 tópicos que también se dan. Eh, sí, bueno, los leo y, y lo charlamos. Uh -huh. Todos los seres humanos comparten las mismas necesidades. Ese es uno. Uh -huh. Nuestro mundo ofrece recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de todos. Esto es como abundancia, sí, tal claro, sí. Es, es real, pero no sucede, ¿no? O como porque es están lo mal mismo repartidos. Total. Todas las acciones son intentos de satisfacer necesidades. De cada ser y en, en general, ¿no? Cuando uno hace algo por otro, para otros o por el bien común o por su mismo bien, siempre es una necesidad para satisfacer. Los sentimientos apuntan a las necesidades satisfechas o no satisfechas. Yo siento, según si esa necesidad está satisfecha, tales sentimientos o otros contrarios si no está satisfecha. Claro, lo que pasa es que nos quedamos en el bebito pura necesidad, que obviamente llora cuando no le das la teta, o llora porque tiene, le tenés que cambiar el pañal, o llora porque le duele la panza, y ahí está muy bien. Lástima que pareceríamos ser bebitos eternos con pura demanda, sin fijarnos en las necesidades, sin fijarnos compasivamente en una mirada un poco más abarcadora. Total. Todos los seres humanos tienen la capacidad de compasión, los seres humanos disfrutan de dar, los seres humanos satisfacen necesidades a través de las relaciones independientes, los seres humanos cambian, la elección es interna y el cambio más directo a la paz es a través de la autoconexión. Ahora hay una cosa que está sucediendo y no quiero parecer Pato Bullrich, Dios no lo permita, pero de verdad que hay... Eh, ¿Qué vas a decir? Hay, no, que hay <risas> drogas, hay drogas este, químicas que, en, sobre todo, no sé, el Paco, por ejemplo, o esta, el crack, estas drogas que son de las peores, digamos, eh, que al producir un gran daño cerebral... ...minan de alguna manera el centro de la compasión... ...por eso cada vez hay más ataques violentos... ...vieron que a veces uno decía... ...no, qué sé yo... ...había como el código del chorro, viste... ...no, claro. si estás embarazada vas con un bebito... ...sos un viejito con bastón... ...no te va a pasar nada... ...estabas como protegido por un aura diferente... Y ahora es como que eso no estaría sucediendo, y no porque el ser humano sea más malo, sino porque está minado, además de por toda su historia y además de porque vienen de hogares que se va reproduciendo la, sí, violen violencia. la violencia de generación en generación, la inequidad, un montón de cosas. Pero también tiene que ver esto. Entonces, a veces se están perdiendo hasta los códigos entre los chorros. <risa> es, es así, ¿eh? Yo me... me... Me iría un poquito más arriba, como también para trascender cuestiones a veces de, de clases o de sectores, porque para mí la violencia está diseminada Totalmente. y hay clases eh, que, que con guante blanco o con, sí. o con una pilcha de marca igual hay que son los peores. ultra violencias por sí, todos lados. Sí, sí. Eh, Para mí el estrés, ¿no? Sin, o sea, sin ir a, al uso de, de sustancias que te corrompen, o no, sé yo, el alcohol, sí. claro. Eh, ya eh, cómo está organizada la vida social, eh, para mí eso te llena de drogas propias del cuerpo, ¿no? Sí, pero drogas sí, sí. tóxicas sí. y que también te anulan montón de centros, ¿no? De, de, te anulan la manera de pensar, te anulan la manera de decidir y todo lo haces reaccionando en base al miedo, a verlo al otro como una amenaza que, que, que pone en riesgo todo lo, todo lo que uno se apega en la vida. Este, y, y esto, ¿no? Salir a la calle y manejar, ¿no? Te, te, te torna violento. Yo muchas veces hago el ejercicio de... ¡Dale, pajero! <risa> Yo no digo pajeras, digo, ¡dale, pajero! ¿Viste? ¡Por Dios! A, aceleró un chiquitito, ¿viste? Y bueno, tal vez la persona, no sé, eh, no se siente bien y está manejando... Claro. O es, es una persona... Eh, discapacitada Con una licencia para manejar Pero tiene que ir a otra velocidad O, o es una persona que no es, conoce el barrio Y se, se va a perder Entonces necesita ir más lento O bueno, se olvidó de poner las balizas A todos nos puede pasar No poner las balizas y está buscando para estacionar O está escuchando un mensaje en el celular Porque la están llamando para un parto urgente También, sí <risa> y, no está y, y me auto hablo ¿Sí? Marina, baja un cambio No pasa nada, no te apures Viste como... Nada, tranqui, <risa> Para mí eso es eh, más que después o sea, sí, males y situaciones muy complejas ¿no? De, de, de la sociedad eh, eso creo que nos afecta a todos, ¿no? El mal dormir, el poco sueño o sea, todo eso genera un montón realmente de drogas que más que Paco, o sea Sí, sí, la mala sí, alimentación, sí. son cotidianas todo. y fuerte, fuerte, fuerte es el dormir para el traste, el... Eh, correr para un lado, para el otro, el no tener mucho tiempo para reírse, para eh, descongestionar, que, que todo es express, ¿no? O sea, comes de parado, comés un choripán de parado en la calle que después te cae para el orto, eh, que no es lo mismo que comerte un choripán con unos amigos sentados claro, en, en la vereda, claro. en una esquina, o en, en, en un, no sé, en una parri de la calle, pero sentado, ¿viste? Con un otro, riéndote... Para mí sí es el combo, en realidad todo, todo sí. absolutamente todo eso es lo que lleva a que hoy esté cada vez más difícil esto de la compasión instalada en todo el mundo, que estará en algún lugar, pero que a veces está como, yo creo que en el fondo del corazón tenemos todos como una misma luz. Pero somos como la bombita eléctrica, ¿no? La bombita de antes que tenía vidrio alrededor. Si vos vas tapando de pintura gris y la luz ya no fluye tanto. Y si la tapás de pintura negra, menos. Parece sí. como si estuviera oscura. En realidad la luz está adentro, pero está tapada de tanta cosa hmm. que no se ve. Total. Total bueno y para ir cerrando voy a dejar ahí como los cuatro componentes de la comunicación no violenta para quienes lo quieran aplicar a ver eh. yo me encantaría <risa> me, <risa> encanta. me falta mi bombita está muy negra no, no. La, la, prim pasión. la primera ah, parte ven, no la tiene que tengo que empezar por claro. el la autoempatía la autoempatía claro los bueno no es estás primero. tan negra estás un poquito gris topo <risa> <risa> ¡Qué tremenda! Bueno, hay cuatro pasos. A ver. Y el primero es como observar la situación. Uh -huh. Bien objetivo. Esto es lo que está pasando, ¿no? Como, ¿qué está pasando esto? Mi vecina es regarca. No, eso es tu ¿Eh? sentimiento y es lo que vos percibís. <risa> ¿Qué te hizo tu vecina sería o qué pasó con tu vecina? Ahí va. No sí, sé. tu vecina eh, ¿Nunca te estaciona. Nunca limpia el tacho de basura común. Bueno, esa el podría canasto. ser una situación. Tu vecina no limpia el tacho. Común de Ay, basura. ¿Ven? Eso ya, vos decís, si le toco comunicar de una manera no, pero no violenta a mi vecina que limpie el tacho, no lo puedo hacer. Bueno, ahora usamos Porque si ejemplo. Porque si no, la mando a la mierda. Bueno, genial. <risas> ese es el ejemplo que tenemos que hacer. Primero observo la situación. Sí. Y se lo digo, ¿no? Cuando voy a transmitir esto, la idea es transmitir estos cuatro componentes. La situación es esta. Que vos no limpias nunca el tacho común de basura. Después de, de observar la situación, de, o sea, de poner en palabras el objetivo, hablo de mi sentimiento. De lo que a mí eso me genera. Que muchas veces se mezcla con la necesidad, que es el tercer paso. Ajá. Y es como... Eh, siento que es, es más del de no autoconocernos y el no poder poner en palabras el sentimiento muchas veces. Sí. Y mezclarlo con la necesidad. Entonces, ¿qué te genera a vos eso? ¿Cuál es tu sentimiento? Y que yo tengo que meter la mano en la mierda de no, todo eso. No, eso no es un sentimiento. ¿Ves? <risas> Esa es la necesidad que vos tenés. A creas. ver, un sentimiento... Eh... ¿Por qué tengo que hacerme yo cargo de la mugre de todos? Te parece injusto. Ahí va. Es, es difícil. difícil. Me un es difícil poner en palabras esto, de verdad. Es yo difícil. lo hice así en ejercicio sí. y me parece me voló la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que siento? Injusticia. Ay, ah, sí, sentí que es una injusticia. Claro. Después de eso, vuelvo a repasar. Hablamos de la situación, observamos la situación y hablamos de la situación objetiva, lo que está pasando. Sí. Ponemos nuestro sentimiento, ponemos en palabras cuál es nuestro sentimiento de esa situación. O sobrecarga, podría ser el sentimiento. También. Mm, bueno. Después decimos cuál es nuestra necesidad. Turnémonos para limpiar no, esa la es la petición. de todos. Ah. Esa es la petición, que <ríe> es lo que viene después. ¡Ah! Lo que pasa es que siempre que queremos comunicarnos, vamos directo a la petición. Ah, y ahí Y ahí es, es donde el surge problema. el choque. Mm. Siempre tiene que haber, bueno, él dice, ¿no? Como estos pasos son los que hacen que, bueno, yo te pongo en situación, te hablo de lo que a mí me pasa te digo cuál es mi necesidad y después te hago la petición a vos. No es que llego y vuelco directamente todo hacia vos. Necesito esto y al otro, claramente que al otro le llega y bueno Y bueno, si vos necesitas eso, yo necesito lo otro. Ahí se genera el choque de necesidades. Mm. Esto le da como un entorno a la situación para que uno pueda encarar esa petición de otra forma, más amorosa. Entonces... Sería como el entre. Sería como el... Te hago el entre para pedirte lo que necesito. ¿sí? Te hago el entre para que limpie la mierda. Entonces, la situación es que tu vecina... Vos irías y les dirías... Martita, siempre tengo que... O sea... vos No, ahora vos no en limpias, la cuenta que no sé ni cómo se llama. Bueno, me da, Chan. Vínculos. Vínculos en la vida. La humanidad. Qué desastre Entonces, observo la situación, se lo digo. La situación es que vos nunca limpias el tacho común. Mi sentimiento de esto es que es injusto. Yo... ¿Necesitaría qué? ¿Cuál es tu necesidad? Tuya. Que esté limpio el tacho. Buenísimo. ¡Vamos! ¿Y cuál <ríe> sería la petición? Si querés o oh, yo necesito que nos turnemos. No. Claro, porque necesito, el, esa es tu necesidad. Pero lo usamos, ella lo usa también. ¿Podrías, por favor, limpiar una vez vos y una vez yo? Como es una petición. <ríe> si la petición no puede empezar con yo necesito qué, porque esa es la necesidad. Mm es realmente es como, de vuelta, muy simple y muy complejo ah. porque estamos como chipeados de otra forma. Mm. Entonces, bueno, repito los pasos porque me parece que está bueno. Igual seguro vamos a poner algo en Facebook para que lean. Ya publicamos la tapa del libro. A mí me parece una cosa alucinante. ¿De, de qué editoriales se consigue? Eh, Gran Aldea de Editores. Sí se consigue, ¿eh? Se consigue. Qué bueno. Yo te lo consigo... En una librería, no les voy a hacer el chivo, pero una librería minúscula que te cuesta un huevo entrar como si fuera un baño. Sí, la que queda al lado de la vida. Pero vía. te consiguen Todo. lo que sea. Sí, sí. Se llama conseguís. Libros Mario. Te me consiguen me cualquier cosa. ¿En serio? Dale. Sí. Bueno, hago el resumen y vamos con un temita. Observo la situación, hablo de mis sentimientos, hablo de mis necesidades y recién ahí realizo la petición al otro. <ríe> ah, <qué> bonito, <ríe> Gracias, Marshall. I'll be tomorrow. ¿Escucha Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. ¡Ay, buenos días! <risa> <risa> <risa> buenos días, volví a hablar. Nos, nos fuimos con este amor de acá y amor de allá. Tenemos varias, eh, tenemos varias respuestas a la consigna del día de hoy. Claudia dice, buen día, la tarea doméstica que me produce oxitocina es pensar qué tarea doméstica no voy a hacer ese día. ¡Qué grosa! <risa> es de las mías. La sensación de liberación es orgásmica. ¡Qué bueno! pónele hoy no tengo que coser qué calzones buen. rotos, ponele. Claro. ¡Ah! Agujeros <risa> en las medias. Ahí llegaste. <risa> bueno, después Melina Crespo nos dice, amo sacar toda la ropa ah, de... El placar y seleccionar qué se queda y qué se va. Melina, vení a mi casa, por favor. No solo la mía, sino más, la de mis cuatro niñas, con música y con probándonos todo. Ay, Meli, te mando un beso gigante. Meli es una Ay, amiga Meli, mía está Dula. Re loca. Dula y un montón de cosas más. Ay, por Dios, a mí ya de pensarlo me, me, me, me agobia. Te saca la oxitocina. Me la imagino a Meli ahí con música bailando, vení, girando, probate, poniendo. esto te queda chico, bueno, se lo pasamos a tu prima o... o bueno, o, creo o que sí. Meli hacía eh, una rueda de, de un bolso comunitario donde, me, me acuerdo que me había contado, se organizaba con amigas y todas iban poniendo... Nada, ropa, ni siquiera no es ropa que no usaban más Ropa que les gustaba o que no Y le iban pasando Qué bueno. Y el bolso lo tenían una vez cada uno Entonces sacaban y ponían del mismo bolso Y giraba, giraba la abundancia in De indumentaria también Y Flor Carrosa dice que cuidarse su... Es de Virgo, dice <risa> Ay no, los Virgos, perdón, perdón Meli Son unos histéricos ¡Ja, <risa> Comunicación no violenta, ¡Ah, no, no. Eh, son reordenados, son divinos, tienen todo siempre súper prolijo. Eh, bueno, Flor Carrosa eh, encuentra que cuidar sus plantas Ay, es sí. la tarea doméstica Ay, que más Mira, oxalo, Yo no lo tomo como tarea, Esto me da tanto placer estar las con las plantas también, ¿no? Bueno, ahora vamos a sorprendernos con la Pero doctora está... Firpo. Yo no sabía esto, les juro que estoy sorprendida acá. Así <risa> que bueno, es así en crudo todo. Bueno, a ver, en crudo, porque nos gusta el. el <risa> en crudo. A, a, a pelo nos gusta. <risa> eh, vamos a hacer como hacemos con todos los invitados. Sí, los invitados. Sí, sí, Ay, sí. ¿Por qué por momento? Entonces te hacemos preguntas. los preguntas. <risa> porque. A ver, los oyentes saben que está Laura Firpo, que es médica, ¿no? Que estoy yo, Marina Lembo, Partera, Luchi Pereira. Y no Ferreira. <risa> Ana Ferrugia, bueno. Y más o menos en qué nos eh, desarrollamos o, o en lo que estamos... Eh, Inmersas. Eh, sí, sí, en el presente, ¿no? Sobre todo. Pero... No conocen en profundidad pasado. la riqueza que hay acá en esta mesa, en la radio La Caterva, en Barracas, Capital Federal. Entonces, doctora Firpo, sí. cuéntenos, ¿cómo llegó a la medicina? Bueno, en realidad soy hija de padre médico uh -huh. y hartamente impresionable cuando mi papá pasaba diapositivas de operaciones y yo tenía que ir a servirle café a sus compañeros, pasaba con los ojos tapados. Y dije, ay, ¿cómo ¿Cuántos gustaría? ¿Cuántos años tenías? Y tenía 12. ¿Y él te llevaba? No, no, no, no. Él estaba en, en casa pasando diapositivas, porque estaban preparando algo. Ah. Entonces mi mamá me decía, llévales café, bueno. Y yo pasaba con los ojos tapados y no quería mirar. Trataba de que no se me desviara la mirada. Pero siempre... Primero que siempre amé la biología, siempre, de chiquita tenía un microscopio, era re, como me dicen mis amigas Lisa Simpson, y me encantaba, tenía un herbario, me encantaba el funcionamiento misterioso de la biología. La primera vez en mi vida que vi bichitos que se movían en un microscopio, pensé que eso era lo que quería. Pero no estudié biología porque la biología, para ser comprendida lamentablemente desde la universidad, mata mucho y tortura mucho y entonces yo no podía hacer eso y, y de pronto un buen día dije y ¿por qué no medicina? Tenía 16 años, estaba en cuarto año del, del colegio y me acuerdo que en la mesa, que siempre hablábamos mucho en la mesa familiar, teníamos una mesa con, con mucho diálogo entre mi mamá, mi papá, mi hermana y yo y en ese momento le dije a mi papá que quería, que quería ser médica y me dijo Y lo que pasa es que eso no es para una mujer, porque vas a quedarte embarazada, vas a tener hijos y no vas a ser una buena médica. Chan. Y entonces yo le dije, pero mira papá. ¿Pero qué sabes vos? Yo quiero ser médica, <risa> le dije yo tímidamente. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? Vos? Entonces me dijo, bueno, hagamos una bueno, yo cosa. Yo tengo otra devolución, que quizás ser mujer... Eh, al revés, tenga otras cualidades que refuercen el arte de curar. Bueno, pero no sé. remontate claro. a la antigüedad. Ay, <risa> Eran otros tiempos, corrían los años 70, ¿sí? Entonces, eh, en ese momento, justo una prima mía que quería ser médica había asistido a un, mi padre es cirujano a una operación y dice: Como tu prima Katy, que se desmayó. Entonces me dice: Le digo, bueno, ¿y por qué no hacemos una cosa? Llevamos una operación y si yo no me desmayo. Puedo estudiar. Y fue un contrato. Y yo dije, no sé cómo voy a hacer, pero, pero yo no, estoy, me tengo, que no tengo que hacer. <ríe> y mi papá siempre hizo una cirugía altamente reparadora, porque eh, hacía ortopedia y traumatología. Entonces, siempre era devolver funciones. No era una cirugía de esas que sacan cosas o que... O, ¿no? ¿Y a qué cirugía me llevó? Una chica de 19 Con años. No voy a decir reparadora, pero yo me imagino que es... Tipo un taller mecánico. Claro, pero siempre devuelve funciones. ¿Qué sé yo? Una fractura se repara, un tendón roto se repara. Un, siempre devuelve funciones a algo que está roto. en general El 90% de las cirugías son otra vez reparadoras. Que me imagino que deben ser cirugías, no sé, largas. Sí, bueno, bueno, pero de, yo ya yo puse en mi cabeza: cuando vas a reparar, está bueno. Y es lo que a mí me mantuvo en la no impresionabilidad. Cuando sé que estoy haciendo algo en que el final va a ser bueno, lo puedo hacer. Si yo tuviese que, ahora voy a contar otra cosa, si, si, si eso está destinado a una tortura o a algo sin sentido o algo que no estoy de acuerdo, hay sangres y sangres para mí. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y a qué cirugía te llevó, Lau? Y me llevó a una cirugía tremenda de una chica de 19 años que tenía un sarcoma maligno en el antebrazo. Uf entonces explica qué es, es eso un, un tumor maligno en el antebrazo entonces eh, obviamente como eso le comprometía la vida había que sacar ese ese tumor la chiquita no quería que le cortaran el antebrazo entonces bueno porque estaba encapsulado no sé qué se decidió sacarle el tumor del antebrazo, con lo cual había una cosa que yo ni sabía que se llamaba electrovisturí, que mientras va cortando coagula. Había un olor asado adentro, sí. <risa> no saben lo que coagula, era eso. Coagula pero hace ruidito, hace ruidito a descarga eléctrica. Hace ruidito a descarga tipo, eléctrica estoy electrocutando, y, lanza, brrr, y lanza olor a churrasquito. no, ah, eso es bueno, entonces Y humito yo estaba, también hay. Humito, todo. Yo estaba en esa cirugía <risa> y decía no me tengo que desmayar, no me tengo que desmayar, y no me desmayé. Entonces, uh -huh. cuando salimos de ahí, le dije, papá, no me desmayé. Y me miró y me dijo, bueno, entonces podés estudiar. Pero no terminó ahí, Ajá. porque él dijo, bueno, ahí ya se puso contento, vas a ser cirujana como tu padre. Uh -huh. bueno. Entonces, yo como todo, empecé a trabajar como instrumentadora quirúrgica, bueno, y cuando entré en la facultad, que entré a los 17 años, eh, me acuerdo que... En ese momento me dijo, justo era la época de cuando vino el, el, proceso, eh, militar. el proceso militar. Pero previo al proceso militar estaba Isabel Perón y abrieron las puertas de la facultad y quitaron el ingreso. Entonces era ingreso irrestricto y muchas personas que se habían quedado con ganas de estudiar ingresaron. Fue lo que no sé qué, qué persona así peyorativamente dijo el aluvión zoológico, tremendo. Bueno, la cuestión es que éramos 30.000. No había lugar para 30.000, entonces, en lugar de tener anatomía en la morgue todos los días, teníamos una vez por semana y éramos un montón y no alcanzaban los cadáveres. Bueno, entonces mi papá me dijo, vas a ser una muy mala cirujana si vos no sabes bien anatomía. Entonces me mandó, primero fui al hospital Borda, a la morgue del hospital Borda todos los días de mi vida, que yo le juro que venía, era tremendo. Y no contento con eso, me mandó también a lo de un amigo de él. Terminé siendo ayudante del Cátedra de la Morgue. Una época oscura en mi vida, porque no tiene nada que ver conmigo. Bueno, y ahí también Pero oscura hice... en todo sentido, porque sí, sí, son sí. edificios que hoy en día siguen siendo los mismos de esa época. Son edificios oscuros con poca iluminación, poca luz. Era tremendo L todo. Las mesas son de mármol, entonces es, es, es un lugar como frío, y los olores del formol es, también, y era, los, mira y llegar son tempran, Llegar tempranito al Borda un invierno... Que no se les, que les descomponga el daño. por llegué, favor. Yo llegaba tempranito <risas> a la mañana, antes de que abrieran la morgue, y venían los internos, ¿no? los que estaban internados ahí, Y venía, no tenés un cigarrillito, nena, no tenés un cigarrillito. Y a mí me daba una cosa, era como que estaba en estado de, de compasión todo el tiempo. Y, y bueno, y después de eso, cuando fui al otro lugar, era una, un fanático de la, de la anatomía, un anatomista muy importante, un, el doctor Elvio Cosi, que ya no está en este plano, y tenía en su casa en Ituzaingó la casa de caseros convertida en morgue particular. ¡Ah! Entonces yo todos los domingos me tomaba el roca, Eso me ibas iba, hasta y tú no salgó. Si ¿Pasión por lo que haces o ya piraste? Bueno, yo lo hacía porque era el mandato paterno, qué sé yo, en ese momento sí, a mis sí, tiernos sí. 17 era como que bueno... Y entonces todos los domingos y ahí me hice vegetariana. Y sí. Gracias a que me dio tanto asco todo eso, me hice re vegetariana en un momento en el que lo único que había al alcance era la macrobiótica post George Harrison. O sea no había mucho. <risa> había como hay ahora toda la abundancia de cosas riquísimas, entonces mi mamá que cocina como los dioses, ¿no? Tana, así, y yo, eh, no mamá, yo voy a comer arroz eh, yamaní, que no lo sabía ni cómo se cocinaba, harina integral con un gusto inmundo porque era como amarga, porque había poco, y bueno, y ahí fue, gracias a eso, como no había tampoco internet, ni había nada eh, empecé a buscarme libros de viejos naturistas, que eran casi todos higienistas, naturistas, bueno. Y gracias a eso empecé a darme cuenta de que se abría ante mí todo un camino diferente, como que había otra mirada sobre la biología, sobre los caminos de la vida, sobre el respeto por el cuerpo. Y, y gracias a toda esa transición fue que empecé en paralelo a hacer para mí algo que después me llevó a lo que soy hoy porque en un momento, cuando me recibo de médica, que fue en el año 82, 20 días antes de tener a mi segundo hijo y con una beba de un año y cuatro meses, eh, en ese momento entré en el hospital Argerich como Y hice, hice la... Acá cerquita. La ah, es el hospital sí, de, de, la la Boca, de la zona Sí, ahí en la radio. Y hice concurrencia, no pude hacer residencia porque tenía este, hijos chiquitos, hice concurrencia en ortopedia y traumatología. Y cuando estuve metida en eso, más allá de que ya venía de muchos años de, de estar en el ámbito quirúrgico, por ser instrumentadora quirúrgica durante toda mi carrera, eh, empecé a darme cuenta de que yo no había estudiado medicina para eso que no era lo que me gustaba que no me gustaba cómo se manejaban los pacientes que no me gustaba cómo se manejaba lo que era la salud y la enfermedad que había algo que estaba como haciendo un tremendo eh, un tremendo choque entre lo que yo estaba haciendo para mi propia vida a través de todo este ejercicio de la la perfección de la naturaleza y la maravilla de, de, de la cronobiología y de los cuerpos y de un montón de cosas de la biología en sí Y empecé a sentirme muy mal. Tanto es así que en el 84, o sea, a los dos años de estar recibida ya entré en crisis. Uh -huh. Y en el 86 empecé a hacer las dos cosas. Ejercer como médica desde un plano, siempre lo había hecho, pero desde un plano mucho más eh, humano, mucho más eh, que tuviera eh, coincidencia con todo lo que había aprendido para mí y que me daba muy buen resultado. Escuchar, aprender a... Saber cuándo, cuándo actuar y cuándo esperar, siempre con conducta expectante, siempre esperando a ver cómo era el proceso, hablando mucho con cada persona. Y en el año me puse como una especie de, de deadline y dije, bueno, en el año 90, hasta el año 90 me de, doy chance. Fecha límite. Fecha límite y ahí cuelgo el bisturí. Chan, chan, Entonces, chan. entre el 86 y el 90 hice las dos cosas. ¿Y qué implicaba colgar el bisturí? Y colgar el bisturí implicaba que, como cuando me recibí, me preguntaron si yo me quería poner en el diploma mi apellido de casada que se usaba, a ser, ser la señora de... Ni en pedo. Y yo oh. dije no. Gracias a Dios, porque no hubiera sido la doctora innominada, claro. porque ah. yo voy por el cuarto. No, vuelves a casa. <risa> <¿De risa> <cual? risa> ¿Me pongo el de los cuatro? Claro. iba, iba cambiando, iba mutando. sí sí es un lío bárbaro porque me puse mi segundo nombre en vez del primero y todavía hay gente que me llama por el primero, imagínate con cambio de apellido. Hubiera sí. sido muy confuso. La cuestión es que... que claro, mi mamá, yo recuerdo que firmaba con el apellido de mi padre. Claro. Sí, sos la señora D. Entonces, ¿qué pasó? Eh, mucha gente pedía turno con mi papá Y claro, mi papá por ahí no tenía turno, entonces la secretaria le decía no, pero tiene turno con el doctor fulanito de tal que hace 30 años que trabaja con el doctor. Y si no, si no con la doctora Firpo. El mero hecho de tener el mismo apellido de mi padre hacía que el día que yo me recibí con el rollito del diploma en la mano ya tenía el consultorio lleno, nada más que porque pensaban que se transmitía por sangre ser buen médico, ¿no? Bueno, entonces yo tenía un consultorio lleno. En el año 88 me divorcio con tres chiquititos. Tenía que, no era una cosa que yo decía, bueno, me corto sola. Tenía una responsabilidad enorme. Entonces tenía ese peso de tener un consultorio lleno, de tener buenos resultados quirúrgicos, de un montón de cosas y lanzarme a un espacio desconocido, al vacío total. Bueno. ¿Qué cuál era? Y el vacío total era dedicarme de lleno a la homeopatía unicista, a la, a la alimentación natural, a la medicina china, todo lo que había estado aprendiendo. Hace 30 años atrás. Claro, yo ahora este año cumplo 36 años de médica. Entonces, bueno... Porque la fue, homeopatía que está hoy bastante, ¿qué no sé yo, escuchada, es, diseminada, ¿no sí. es lo mismo que hace 30 años atrás? No, no, no, no, no de ninguna manera, era brujeril. Bueno... Cuando, te amo, lado te amo. <risa> Cuando de pronto le comunico en comunicación no violenta a mi padre que yo para el año 90 iba a dejar el bisturí, bueno, por supuesto que no lo, no lo tomó a bien. Yo en ese momento recibía hasta ayuda económica de parte de mis padres para poder sostener a mis hijos. Eh, y dije, bueno, yo lo tengo que hacer. Entonces en ese momento... Yo, yo daba charlas hasta en dietéticas para que supieran qué era lo que hacía y así poder eh, generar pacientes que estuviesen eh, con ganas de venir eh, o de, ganas de transformar su vida de alguna manera. Y, y bueno, y empecé a vender todos los muebles que yo tenía, tenían unos muebles divinos en mi casa, y empecé a irme a anticuarios para poder seguir dándoles de comer a mis hijos. Hasta que un buen día se me terminaron los muebles y dije, bueno, ¿y acá qué hago? Entonces, ese día yo vivía en La Prida, entre Melo y Peña, en un quinto piso a la calle. O sea, el botellero no existía. Bueno, ese día existió. Pasó y gritó. Justo a un mes de que se cambiaron las calderas comunes por radiadores individuales y calefones, el radiador estaba así como oreja de sordo, digamos. No como dice la gente. Entonces, dije... El, pasa el, el botellero gritando. Compro, doña, compro radiadores. Yo les dije a mis tres hijos, se me quedan acá, salí corriendo como una loca por el ascensor, lo corrí al botellero <risa> <risa> por el medio, ya había llegado a Puerreón el botellero, y le dije, ¿vos sabés desinstalar radiadores? Sí, le digo, venite a mi casa. Me llevé al botellero a mi casa, Ay. me desinstaló los radiadores, y con eso comimos un mes más. Pero, claro, faltaba. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Mientras tanto empecé a buscar en los clasificados del diario qué hacer, Como por suerte hablo bien francés e inglés, dije, bueno, me metí, eh, me, me postulé en un casting de este, recepcionista de la Embajada de Canadá. Bueno, me toman el examen y no, dije, no, no, <risa> esto es sorpresa. <risa> me, me toman el Nosotros examen. pensamos que le íbamos se, a sorprender a ella. Me metí en un casting de Pancho Doto, la doctora. <risa> <risa> bueno, esas son mis amigas, pero no. Entonces, bueno, me toman examen de inglés, examen de francés. Cuando llegan a. Eh, que era incipiente, era incipiente la computación, pero ellos hacían todo hecho por computadora, no por la. Yo estaba acostumbrada a la máquina, a la, ¿cómo sí. se llama? A la, bueno, a la máquina de escribir común y silvestre. Y entonces me dice, ¡ay qué pena! Porque re, te digo que ya cerraba toda la. Nos se, encantaste. Nos encantaste, vos eras para esto, que esto, que lo otro. Bueno, y me dice, ¿pero y vos qué haces? Pero no era millennial. Entonces, no, no, no. Entonces me dice. ¿Pero vos qué haces? Y ahí le empiezo a contar todo lo que me encantaba, todo lo que yo sabía. Entonces me dice, no, no, no, esperá. ¿Me esperás un minuto? No había celular. Se fue a hablar por el teléfono de línea y viene con una tarjetita y me dice, mira, yo soy muy amiga de Horacio Embón, que en ese momento recién empezaba Cablevisión y Videocable Comunicación, pero era una especie de experimento de los nuevos este, canales por cable. Era febrero. Termino estando en un programa de eh, Silvina Chediek, que se llamaba Reconocernos, un 14 de febrero a las 2 de la tarde. Yo dije, ¿quién, día me, de nos enamorados? ¿quién me va a ver? Mi mamá, pensaba yo, porque claro, era un, un cable en plena, en ese momento la gente se iba bastante de vacaciones. Bueno, pues no, la verdad que me escuchó un montón de gente, de las cuales todavía hoy atiendo a muchas de ellas y sus familias, en el año 90, Y, y se me llenó el consultorio, y de ahí en más, eh, nunca más paré. Y la verdad es que siempre cuando viene alguien que está dudando, uy, la verdad que estudié abogacía, pero en realidad me encantaría ser, no sé, astrólogo, o me le digo, mirá, cuando confluís con el universo y entras en consonancia con lo que tenés que hacer, es como... Eh, bueno, de otra cosa de mi época. El superagente 86 que iba caminando <risa> y se le iban abriendo las puertas y no se chocaba. Exacto. Yo me sentía así, como caminando con el fluir de la vida por donde tenía que transitar. Y Carinoso. la verdad es que bendigo y agradezco. Estudié después, porque quería tener el título habilitante, por más que ya lo ejercía, eh, homeopatía, entre en el año 92 a la Asociación Médica Homeopática Argentina. Y la verdad es que estoy feliz de haber elegido este camino, feliz de que la vida me fue dando la razón, feliz de atender familias enteras, feliz de ser en plena capital federal una especie de médica del pueblo que terminó teniendo amigos del alma, que primero fueron mis pacientes y después fueron mis amigos del alma, y, y pudiendo ir, no sé, a cumpleaños, a nacimientos, a, a partidas de este plano, ¿no? Así que bueno, eso es en resumen lo que hoy... Eh, lo que hoy hago. No, oh, va, de atrevida nomás. Sí. Eh, va, en, en, el, en, el, en los años pocos que te conozco, también sos un, yo, lo que yo veo, ¿no? De una persona ávida, un constante eh, interés. Inconstante búsqueda sí. y aprendizaje. Sí, yo soy estudiante crónica. Pero abrir, sí. abrir a medicinas. Nosotras nos conocimos a, a, tomando contacto con la medicina andina. Sí. ¿No? Sí. Y quizás una, que desde el prejuicio, ¿no? Desde el prejuicio de, de, la, de, de las fundas, ¿no? Como del, del aspecto exterior. ¿Qué sé yo? Se te ve una mujer de piel blanca, ojos claros, rubia y demás, pero. Tenés mucho manejo y mucho respeto también de los pueblos originarios sí. y de sus saberes y de las plantas y, y, y el tabaco, y no como desde también lugares donde la sanación para algunas cosmovisiones y algunas personas también pasa por un espíritu que está revolucionado, sí. revuelto. Eh, a veces hasta trastornado por un viento. ¿no? Claro, y entonces claro, es sí. una manera realmente integral de abrazar a una persona. Sí, a mí me enamora eso y de. Y acompañar el tránsito, porque no es que uno los, los cura, ¿no? No, claro, o sea, nadie es... cura a nadie. Es eso, es, es saber que en ese momento vos estás dando desde todo tu leal saber y, y entender todas las herramientas para que esa persona autogestione su salud. Me parece que es lo más importante. Dejar de creer que el médico cura. No curás a nadie, tampoco matás a nadie. Lo que tenés que hacer es darle herramientas para que esa persona siga su sagrado camino de vida. Sí, ¿Sí? sea soberane, soberano, total. soberano. Claro, sí, esto de la autoridad energética que hablábamos el otro día también, ¿no? Sí, que sea realmente un diálogo de saberes que la, la otra persona pueda comunicar desde lo que no le está saliendo, que a veces te pasa a vos misma, que a lo mejor no se te ocurre algo para vos y viene otra persona y te dice, che, ¿no se te ocurrió tal cosa? Uy, tenés razón. Entonces es eso, es la persona al estar salida de la bola de nieve y mirar las cosas Total. más como en perspectiva, puede decirte una palabra, algo que te... A mí lo que, me, lo que más me interesa es que las personas se lleven herramientas de autogestión bueno, de consultorio. hoy en el auto también me dijiste algo como muy certero y siento que eso es parte de, de tu acompañar a sanar, ¿no? Como tan simple y tan Ay, ah, la verdad que me, sor, me sorprendieron hoy, ¿eh? Pero <risa> conté cosas que no sé, pero bueno... Bueno, ahora vamos a escuchar Ay, este tema es para musiquita. mi hermanita querida. Gracias por la entrevista. No. Este tema es para Mica que se está yendo a Bahía por un año. Te amo, hermana. Gracias. Gracias, Lau. Escucha Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Más saudades de En que desarmou. die Quem de nós dois vai segurar nós três? Vamos a pasar eh, el aviso de Paula Pujol-Buch, psicóloga, que te invita a crear juntos un proceso psicoterapéutico para redimensionar tu intuición, tu cuerpo, tu sexualidad y modos de vincularte. En definitiva, tu proyecto de vida. Para pedir turno, llámala al 1558768931. 1558768931. La primera sesión es gratis, igual siempre lo dejamos en la página del Facebook. Oxitocina a pleno. Sí, y tenemos otro mensajito de, de Polly que nos está escuchando como siempre que se despierta. Nada, no, mentira, mía. Eh, dice que le gusta mucho sacar la ropa del tender, pero guardarla ya no. No sé, <risa> <risa> <Desde> <risa> ahí con la ropa bueno, y cuidar las plantas tomando mate, aunque eso tampoco sucede hace mucho. Una, un beso gigante, amiga. A mí también me pasa eso. Me gusta, me gusta sacar la ropa, lavarropas, colgarla. Hasta ahí. Después sacarla el tender y ya doblarla, guardarla, ya. No, se descontrola todo. Bueno, tenemos a nuestra invitada especial del día. Hola, Claudia. Te saluda Laura. ¿Cómo, ¿Cómo estás? día? Hola. Hola, Laura. Hola, hola. compañeros. Um, Perdón, a Laura, dije, la saludé primero a Laura Firpo. A Marina. Hola, sí, Marina. Hola, Laura. Bueno, estamos con. Compañeras. Te presentamos, Clau. Sí. No, pero esta mujer tiene una cantidad de, de <risa> cosas de, que hace. De chapas, de <risa> chapas eh, y bien avaladas por el sistema. <risa> A ver, ella es especialista en salud animal, médica veterinaria, profesora adjunta de la Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de Fauna Silvestre y Coordinadora de la Cátedra Libre de Fauna Silvestre. Es una grosa, y además está en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, ¿eh? Hola Claudia, acá. Ah, sí. Yo soy Luchi, <risa> Claudia puso en el Facebook hace un rato esto de la comunicación no violenta con los animales también, me encantó. Sí, ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, estuve bueno. escuchando atentamente para ver con qué, me iba a con qué fauna me iba a encontrar. En Está variada acá, ¿eh? Y, y te enteraste sorpresivamente de la historia de mi vida. ¡Qué bárbaro! Exactamente, exactamente. A de otras cosas, porque la verdad es que cometen bastantes incidencias. ¿eh? Ah, bien. Ayer le digo a Clau, bueno, ¿cómo te presentamos? Etcétera. Y ella me dice, ¿de qué quieres que hable? Eh, le digo, habla de lo que quieras, pero no cuentes tus intimidades con Claudio. que <risa> Realmente no les importa a nadie, imagínense. Pero de todas maneras ahí, este, bueno, hice el comentario de, de, de la tarea que me produce Oxitocina, que es no hacer tarea justamente. Y está inspirado en la filosofía de vida de mi compañero Claudio, que siempre dice que no hay ninguna tarea que deba ser hecha, no hay nada que nos pueda controlar nuestro tiempo de vida. Y tiene razón, a pesar de que uno, uno trata de seguir esos lineamientos filosóficos y de todas maneras se ve envuelto en estas tareas que, que son, diría yo, bastante inevitables. A mí me cuesta particularmente mucho darle el espacio al ocio y, a, y realmente a relajarse y a la quietud. Lo estoy haciendo claro. como un ejercicio en estas últimas semanas, para generar oxitocina también y, y des, desintoxicarme, depurarme de estos estreses químicos que te van matando de a poquito, lentamente. Seguramente. Acá Y, estamos. Para, eso, sí, perdón, perdón. ¿eh? y para eso, Marina, y ya entrando en tema, si me permitís, no hay tratamiento más eh, sanador, gratuito y plenamente gratificante, productor de endorfinas, que el contacto con la naturaleza. Sí. Entonces, cada vez que necesitemos buscar un momento de paz y, y de reencuentro con uno mismo y con el mundo, digamos, el mundo natural, eh, bueno, hay que salir a, a buscar un parque, un cacho de pasto por ahí, el fondo de la casa, el parque de la casa de una amiga o lo que fuese, sentarse en contacto con la Tierra y ponerse a observar cómo funciona, ¿no? Desde los insectos, desde los más pequeñitos, hasta, por supuesto, nuestras amigas aladas que son las aves y que tanto placer produce su observación, ¿no? O su observación ojo desnudo, no te falta tener ni los mejores binoculares ni la máquina fotográfica más, más este, ultra tecnológica. Con el solo hecho de sentarse a observar con los ojos ya eso sí. nos desconecta absolutamente del estrés diario. Así que es un Vos sos es un aficionada, que recomiendo. ¿Sos aficionada a, a, a no sé, cómo si dice, avistajes o al estudio Habitaje de las aves? De aves. Sí, sí, sí, sí, también. También hacemos este, tenemos alguna línea de investigación eh, y de extensión vinculada a la avifauna, como le decimos nosotros, y al aviturismo, que es el turismo de bajo impacto que está basado en la observación de aves. Pero más no allá de eso, qué cosa que hago, hago profesionalmente... También lo hago como una, como una necesidad interna que, que tengo tanto yo como mis compañeras de cátedra y por eso lo recomiendo a todo el mundo. Yo quiero que todo el mundo sea feliz, por lo tanto les pido que salgan a, a contactarse con estos sistemas dispensadores de vida, sostenedores de vida y dispensadores de felicidad que son los ambientes naturales. ¿no? Y al decir ambientes naturales le aclaro a la audiencia que no tiene que salir a buscar un parque nacional, eh, Aconcagua ni nada de eso, los esteros de Liberá, se llaman a los sistemas sostenedores de vida naturales porque allí funciona la naturaleza. Entonces de, puede ser desde un parque, una plaza, las barrancas de un río, hasta, por supuesto, las reservas naturales, los parques nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan simple es tan simple vos sabés Claudia que a mí me encanta la época en la que vienen los colibríes a mi jardín, yo viviendo en Capital Federal tengo la inmensa alegría de tener unos colibríes que me visitan permanentemente y siempre me detengo es como que aparece el colibrí y se detiene el mundo me quedo a mirar el colibrí Y claro. me llena, me llena realmente de oxitocina, es maravilloso. ¿Tendrás alguna, ¿Tendrás alguna planta que los atraiga? Sí, sí, sí, sí. Cuando hay claro. flores, ¿viste como hay pocas flores en Capital? Y mi jardín ah, tiene claro. flores, entonces claro. vienen, vienen ahí a las flores. Y es maravilloso porque vienen siempre y como ahora se prolongó el calor, siguen viniendo. Es sí, impresionante. Sí, claro, sí. Sí, sí, no, sí. bueno, pero digamos, todo el invierno este, los vas a tener porque en algún momento... Ellos entran en letargo a la tardecita, noche y vuelven a la actividad a la mañana temprano. Aún en invierno, si tenés plantas que den flores en invierno, los vas a seguir teniendo sí, eh, sí, es verdad. Eh, como Yo pe visitantes. Pensé que era raro, pero bueno, ahora vos me estás eh, desaznando un poco. porque No, no es raro, <risas> al contrario. Por eso, otra cuestión que siempre recomendamos es esa la de tener eh, plantas con flores y si claro. llegaran a conseguir en capital la salvia guaranítica, que en algunos videos ah, sí, de plantas nativas sí, se esa, consigue. Esa, esa que tiene florcitas violetas. Claro, sí. que coevolucionaron con los colibríes desde primavera hasta, bueno, hasta hace un mes atrás, van a tener la, eh, seguramente garantizada la visita de los colibríes, que de los Maynudit, o de estos mensajeros de, de lo, de lo, de la otra, del otro mundo, digamos, según dicen las leyendas, que traen las noticias que nuestros... Eh, familiares, queridos, etcétera, que ya no están presentes físicamente, donde están, están, en, están muy bien, y mandan decir a través de los colibríes que no nos preocupemos, que están muy bien y son felices. ¡Ay, qué mm. lindo! ¡Qué hermosa! Entre qué hermoso, otras leyendas, pero les voy a hermosa, guardar una más linda para el final de la intervención. Wow. Clau, antes de seguir, pregunta, para saber, porque no sabemos si es la comunicación, viste, por el celular, que hay como un eco... Eh, ¿Vos tenés la compu? ¿El programa eh, lo estabas escuchando en paralelo con la compu? Sí, ahora lo pago, pero lo tenía bajito, de todas no, maneras lo pago. A ver se, ahí. ¿Nos escuchás bien? A ustedes perfectamente. Sí. ¿Y no, ahora no, ustedes no, me, a mí? Sí, se te escucha bien, el eco se sigue escuchando, así que debe ser de, bueno, de la telecomunicación. Tengo, eh. tengo los auriculares puestos. ¿será no, esto, no, no, no te preocupes, ya era para, para chequear si era eso. Claro, claro, claro. Este, y. Clau, eh, va para, me quedé con lo de los colibríes, que yo en una época tenía muchas telarañas en mi casa. ¿Quién no, chiquita? Bueno, y atraía una cantidad impresionante de colibríes. Ajá, claro. Bueno, sabes por qué? No. Porque las telas de araña, las telarañas, son utilizadas por los colibríes para armar sus niditos, que son ah, cestitas muy pequeñitas. Tú. Y entonces acolchonan todo, lo, lo, lo forran, digamos, con eh, telarañas, líquenes y todo ese material acolchadito, digamos, que luego va a contener a los dos pequeñísimos huevitos que ponen los colibríes en la época reproductiva, ah, yo en mi además por supuesto pensé... se alimentan se Ahí alimentan de, de insectos también, ¿eh? alguna arañita se comerán ah, yo pensé pero... que venían a comerse la, los bichitos que quedaban atrapados bueno, no lo podemos asegurar, pero digamos, yo no podría asegurar, pero si sí te digo que eh, en consonancia con las, con, con las arañas los colibríes utilizan, eh, ahora escuché yo el eco eh, los, los colibríes utilizan la, las telarañas para, para, para digamos, la construcción de su nidito que es una cosa bellísima, muy delicada eh, es hermoso tener un, un nido y, hay, y, he, y yo he tenido testimonios de gente que que ha visto, ha tenido nidos de colibríes en macetas colgadas en, ah, en las galerías lindo. de sus casas, ¿no? que es un enorme privilegio ese, Ay, porque entonces sí. el colibrí encuentra que ese ambiente es absolutamente amigable para poder llevar adelante nada más y nada menos que su estrategia de vida, que en qué definitiva lindo. es la de perpetuar su especie. ¿no? Mm. Y sí. la otra cuestión de los colibríes, para tener en cuenta, es que solamente existen en el continente americano, o sea ah. que son una exquisitez, un exotismo, para quienes vienen de Europa, porque no tendrían otro lugar en el planeta para verlos oh, que no fuese no el sí. continente americano. Sí, qué maravilla. Mira. Sí, la verdad que es una gran maravilla. <risas> ¿Querés contarnos un, un poco el, el laburo que estás haciendo en la campaña para desmascotizar a los animales silvestres? Sí, cómo no, eso, a eso he venido, <risa> a través del aire cibernético, <risa> para multiplicar nuestra campaña. Que, que se, digamos, se ¿Cómo inicia? llegaste a, a, a, bueno, a involucrarte con, con este tema, con esta problemática? A generar una cátedra, ¿no? Claro, el tema es que la, el, el combate, entre comillas, perdonen la palabra eh, guerrera, pero el combate, así se refiere, eh, se refiere a, de esta manera eh, en, en nuestro ambiente, eh, nosotros tenemos una trayectoria en el combate al tráfico ilegal de especies silvestres. Ajá, ¿A qué okay. me refiero cuando digo tráfico ilegal de especies silvestres? a toda la comercialización clandestina, ilegal, que es un delito en todo el mundo y que ocurre en todo el mundo, y en la región, y en el país, y en cada una de las ciudades de, nuestro, de nuestra zona, digamos. Eh, digo, es la comercialización ilegal de la fauna silvestre. Es decir, eh, está basada prácticamente en la extracción sistemática de ejemplos silvestres de los ambientes naturales que luego son trasladados hasta, hasta los lugares de acopio de allí a los minoristas y mayoristas, o a la venta casa por casa, si se quiere, este, de estos ejemplares que son capturados, para la mascotización. Primero con C y después con C. Mascotización, ¿no? Eh, mascotizar significa transformar a este ser vivo silvestre en un objeto eh, inanimado, porque de hecho la palabra mascota significa en su raíz masco, que viene... Digamos, la raíz de la palabra que es masco significa bruja. Por derivaciones del francés termina en la palabra mascote, que viene luego en mascota. Pero si buscase el significado de la palabra mascota, refiere a un objeto inanimado, a una especie de talismán que puede dar suerte al que lo tenga. Y el animal silvestre, tanto el silvestre como el doméstico, que está también denominado como mascota y está, y está mal que así sea, eh, ninguno de los dos son objetos inanimados, son seres vivos con necesidades específicas, sobre todo los silvestres. Eh, respecto a los domésticos, los animales domésticos deberían ser denominados animales de compañía. Uh -huh. Y al decir sí. domésticos nos referimos a que han eh, sufrido, <ríe> si se quiere, pero bueno, quizás no tanto, el proceso de domesticación, que en el caso del perro tiene más de 35.000 años, o sea, hubo una manipulación genética intuitiva en un primer momento y luego controlada, para que ese animal, que, que había sido un lobo, devenga perro y esté adaptado a la vida con el ser humano. Es decir, los perros en este momento se aguantan con toda la furia nuestras neurosis, psicosis, las locuras de los seres humanos y les gusta estar en contacto con el ser humano, son capaces de interpretar el cariño que uno le les expresa y devolverlo como tal, lo cual también es muy sanador para el ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es del mundo de los domésticos. Querer equiparar un animal silvestre a uno doméstico y por lo tanto hacerlo animal de compañía o como decimos, mal denominados mascotas, es un error tremendamente eh, peligroso, cruel, Y está prohibido, básicamente está prohibido, nadie, ningún ser humano en la República Argentina puede tener en su casa, en la forma de un cautiverio o tenencia ilegal, un animal silvestre. A ver, Clau, yo soy Doña Rosa... <risa> O Doña Marina, ignorante total, paso por, no sé, una vidriera y veo un bichito y digo, ¡ay, qué lindo este monito! Y me lo llevo a mi casa. Uno, ¿cómo sabe que lo que está comprando o lo que está ahí en la exposición es, es, tiene que ver con la trata de animales? Y, o sea, desde la ignorancia también, ¿no? Porque yo claro, no tengo claro, ni claro. idea si hay una tabla. Igualmente, eh, para pero ahí mí, hacemos, perdón, ahí, ahí hacemos, perdón. Ahí no, una... que, quiero decir algo Como, comprar animales ya para mí es tremendo. O sea, sea un perro de raza, sea lo que sea, o sea, estamos cosificando. No sé, yo estoy en sí, contra, yo anti... Yo tengo cuatro gatos adoptados sí, que los... Yo no totalmente tengo, yo no anti animales, la compra y venta los, de animales. Yo tengo animales, de las telarañas, <risa> <risa> antes de que me peguen acá. Bueno, a Porque a ver, me iba... pongo violenta no, y la pero, comunicación pero no violenta tenemos, se me va. Tenemos todo tipo de oyentes y quizás no, no hay mala, mala sí, voluntad bueno, y no hay una conciencia desarrollada con en cuanto claro. a, la, a la trata y cosificación de los animales. La trata de los animales, bien dicho, porque hay trata de seres humanos y hay trata de seres no humanos como los animales. Justamente Claudito, que nos debe estar escuchando, eh, siempre insiste en que hable eh, también en términos de trata de animales, porque no deja de ser eso, entonces vos te, te indignás con la trata de los seres humanos, que obviamente es absolutamente indignante e ignominioso, pero también tenés que sentir lo mismo, y ahí vamos a la comunicación no violenta y a la empatía, como decía la compañera hace un rato, tenemos que sentir exactamente lo mismo con los animales. Por un lado, y, y respondiéndole a la compañera que habló que está en contra de, de cualquier compra de animales, sean domésticos o silvestres, yo eh, estoy en la misma posición. Porque para tener un perro, con adoptar a los tantos que hay por todas partes es más que suficiente, y no alentamos a estos criaderos donde también sufren los animales, porque hay criaderos que no respetan las reglas básicas del bienestar animal, y además hay mucha endogamia en esos animales esto significa que ya hay cruzas entre primos, entre hermanos, entre hijos y padres y lo que tenemos en casa es un animal que fue carísimo porque tiene un rótulo que dice raza no sé cuánto y, y viene un animal defectuoso genéticamente que nos va a durar muy poco. Así que la verdad habría que desestimar ese mercado y los, criaderos, los criadores este, podrían estar de acuerdo conmigo. Pero bueno, eh, es un posicionamiento que hacemos a través de oxitocina, pero que espero que no me. No, no te, me lo te lo rebancamos, te lo rebancamos. Cuando yo era chiquita existía, que no sé, que creo que después la desmantelaron, existía una feria en Pompeya. Mi papá tenía peces, me acuerdo, e íbamos a comprar alimento para los peces a una feria en Pompeya los domingos. Y estaba lleno de pajaritos jilgueros. Pero claro, si es la meca del tráfico ilegal de fauna en Buenos Aires, Era Laura. Tremendo. En Pompeya, ¿Sigue la famosa Feria Pompeya, donde todo el tiempo se hacen procedimientos, incautaciones, se wow. levantan multas, se sancionan. Y vendemos pero... en Oxitocina tenemos unos contrabandistas grosos de animales en Pompeya. Bueno, y vos sabés que eh, también a mis hijos, yo en mi supina ignorancia, lo primero que les compré cuando querían, un, querían tener un animalito fue una tortuga, y creo que las tortugas tampoco uh, hay que bueno. tenerlas, ¿no? Yo, bueno, te hablo Por de hace eso 36 digo, sea, años. Lista, y está bueno lo que lista claro. de animales... A ver, contanos, ¿qué dijiste? Uh, bueno, eh, justamente, lo que pasa es que no quiero dejar pasar el tema de la tortuga. Las tortugas terrestres, vos te compraste seguramente una tortuga terrestre argentina, sí. los un quelonio, los chelonoides, nombre científico, que están, a, por supuesto, que están tan prohibidos como los monos, como cualquier animal de la fauna autóctona argentina. Y esa es la primera eh, división que hay que hacer, digamos. Lamentablemente la ley que está vigente, que es la 22.421, que existe hace más de 30 años, por lo tanto, la verdad es que, eh, la mascotización de los animales silvestres tiene como raíz más importante la ignorancia de la gente sí. y como dice mi compañero Claudio mirá las veces que lo estoy nombrando Ay, eh, uno, no puede, uno no puede aducir ignorancia como eh, manera de defenderse frente a un juez por ejemplo, mm. usted como ciudadano le claro. ¿no? diría el juez o ciudadana, debe saber cuáles son las leyes que rigen, cuál es el, la, la, la matriz normativa que rige la vida civilizada dentro de un país. Pero y hay como es como 30.000, decile a Claudio que son como 30.000, si vos estás nombrando la 22.000 no sé cuánto, yo te nombro la de derecho del parto y nacimiento, 25.000 no sé qué, la de derecho del paciente, 26.480, la de protección interna. Es imposible este que se le sepa de, de todo eso. de derechos de niños, niñas y adolescentes, sí, entre o, otros. Sí. Ahora, yo lo, la compré hace 36 años. ¿Ah, ¿eh? después... la Vive, no. no. No, no, no, porque después... Ya no se consiguen. No, cuando mis hijos empezaron a ser ecologistas, Fuimos y la devolvimos a un lugar de, donde juntaban tortugas para eh, que salieran de este ámbito y se ponían como en, como en familias de tortugas. no o sea, Era un lugar en, de recuperación de tortugas y fuimos a dar nuestras tortugas. Pero bueno, en ese momento realmente, hace 36 años, yo no lo sabía. En el jardín, por ejemplo, sí, el bichito al sí, que iban a dar en de comer animal, era la tortuga. Entonces, sí, este, el día del animal, cuando, cuando convocan a que los chicos lleven las, eh, sus animales, eh, seguro que aparece... Eh, ahora ya no tanto, pero digamos, hace unos años atrás, como bien decís, aparecieron tortugas, M más que nada tortugas. y no, la tenían como Porque... mascota del jardín, o sea, directamente la... Ah, maestras también. Jardineras. Ah, tenés razón, Laura, venían en una cajita, sí, sí, sí, sí yo, yo también este, sufrí esa cuestión. Venían dentro de una cajita con un cachito de eh, lechuga que, sí. que, que le había dado a la familia que la había tenido durante una semana, Ay, pues, en sí. la semana anterior, y ven, era como itinerante, la, sí. el delito era itinerante, o sea, todos cometíamos delitos, los cometíamos todos en una, una asociación ilícita y lo que le, le enseñábamos a nuestros hijos ¿no? era todo lo contrario sí. a, mí, a lo que debe ser pero a mí me impresionó como ellos me enseñaron a mí porque a, a partir de ahí me empecé a dar cuenta cuando me dijeron mamá, esta tortuga la tenemos que devolver porque yo la verdad que estaba totalmente ajena a lo que le pasaba a la tortuga era un bichito que estaba en mi casa y como bien decís comía lechuga, caminaba un rato y, y vivíamos en un departamento y la llevamos claro, claro. la llevamos los cuatro Y, y bueno, este, la devolvimos y fue maravilloso. No la devolvieron a ningún lugar en realidad, Laura. Bueno, porque la, la única devolución posible es a su ambiente natural. Es y verdad. cuando el ser humano extrae un ejemplar silvestre de su hábitat natural, de la ecorregión a la cual pertenece, y lo lleva a otro lugar, está matando literalmente ese animal. Para la naturaleza ese animal está muerto. ¿Qué claro. significa esto? Que cuanto más dure el cautiverio, más muerto está para la naturaleza. No. La única forma posible de devolverlo realmente es que te agarre infraganti, eh, eh, digamos, en, en el auto donde te llevas el, en la tortuga, eh, hay un control de gendarmería, de la, de la digamos, perdón, ¿no? ¿no? Que la nombre, pero la, el... La, digamos, la delegación ambiental de la gendarmería es la que tiene poder de policía para hacer este, esos procedimientos en rutas nacionales, entonces ponele que justo enganchaste un puesto de la gendarmería, te revisan el auto, encuentran la tortuga y hay también acompañando un médico veterinario que da cuenta de las condiciones en la que, fue, en la que está la tortuga y eventualmente podría llegar a, a, a reponerla en su lugar en cuestión de horas. Pa si no fuese así... Eh, ...la verdad que esos bichos ya no, no tienen posibilidad de ser devueltos a la naturaleza... ...cuanto más dure el cautiverio, menos posibilidades tiene... Claro. ...o la llevaste a un lugar donde recibían a otras tortugas... ...y en todo caso el bicho... Eh, lo, que, lo, que, ...lo que cambió en su vida fue la calidad... ...respecto a que podría estar en un lugar que tenía tierra... ...diferente al, al balcón de, del departamento... ...con otros congéneres, lo cual también podría ser mejor a pesar de que se van a establecer competencias, etcétera, porque tampoco se pueden mezclar así por así eh, a, a, a los bichos, pero bueno, el daño, el daño es irreversible, no tiene retorno, eso es lo más terrible que tiene claro. la mascotización de animales silvestres. ¿no? Y ni que hablar de las aves silvestres que este, van a terminar dentro de una jaula, con dietas que no son las que la especie necesita, solas, eh, incluso con especies que son gregarias, hay, anima hay aves que están en grupo, se, se, se eh, plazan en grupo, como las cotorras, como sí. tantas otras aves, y las sometemos a una soledad impuesta que, lógico, que inmunodeprime al animal y esa inmunodepresión, porque le afecta el aparato inmunitario, hace que bajen sus defensas y que puedan sufrir enfermedades, que llamamos las enfermedades zoonóticas, con Z y W, o, que se transmiten a los seres humanos. Ese es el caso específico de los loros, claro. que son transmisores de citacosis. Claro, y ahí claro. acabamos de nombrar, entre el mono, la tortuga y el loro, acabamos de nombrar a los grupos que son más traficados en la Argentina. En primera instancia, las aves. La meca en Buenos Aires para ver tráfico de fauna es Pompeya. Eh, no hay wow, que ir a Pompeya no a comprar a de ningún existía. tipo, mucho menos las silvestres autóctonas, ¿no? Luego están el grupo de los reptiles, y dentro de uh -huh. los reptiles los, las tortugas, que son la especie más eh, buscada para ser mascotizada por los traficantes de fauna. Y luego le siguen dentro de los mamíferos los primates, y dentro de los primates los monitos, los monos tichí, el mono carayá, etcétera, que vienen de zonas eh, tropicales o subtropicales, son trasladados a Buenos Aires y en el primer invierno que pasan se mueren por una neumonía, ¿no? Ahora, para eh, responder básicamente a la pregunta que hacías primero, Mariana, que no tenemos que dejar de responder, hay dos grandes grupos de animales que son comercializados eh, en la Argentina. El grupo de los que eh, eh, son legales, digamos, porque digo y por eso decía, lamentablemente, la ley 22.421 lo prevé, porque, por un lado, no permite la comercialización de los animales silvestres autóctonos, ¿qué, qué significa la palabra autóctono? Que, han, que, que pertenecen al territorio de la República Argentina, ¿no?, a las 12 o 18 ecorregiones en las que están divididos nuestro país desde el punto de vista ambiental y ecológico, y entonces todos estos animales, desde un pingüino hasta un, no sé, hasta, hasta un delfín, digamos, eh, están todos protegidos por esa ley, ¿no?, desde La Quiaca hasta Ushuaia, todos los animales que están distribuidos en las ecorregiones argentinas, que son autóctonos, que son propios nuestros, no pueden ser comercializados sí pueden ser comercializados, y yo no estoy de acuerdo con esto, los animales silvestres, exóticos, ¿qué significa la palabra o el, el adjetivo exótico en este caso? Que no pertenecen o no tienen su distribución natural dentro del territorio de la República Argentina. Una cacatúa, esta ave blanca tipo mm. loro que se ve en las películas, que levanta las plumas de la cabeza, que se le paran, ¿vieron? Bueno, o sea, eso es cacatúa, legal, claro. ¿no? Es, es legal. Ah, no buenísimo. será ético que es otra cuestión claro. porque si vos no estás de acuerdo con tener un loro eh, hablador en, dentro de una jaula cautivo tampoco puedes estar de acuerdo en tener un, una versión es eh, extranjera o exótica es tremendo, pero, bueno, para mí es pero desde el punto de vista de lo que rige en la ley es legal tener periquitos australianos canarios También es, me parece que es contradictorio porque si vos no Está ah, bueno. prohibido lo autóctono, pero lo autóctono de otro lugar está permitido, pero sigue claro, siendo pero autóctono y sigue siendo trata y sigue sí, siendo sacar sí, del medio ambiente. Sí. Y desmantelando la ecología del lugar. Porque Totalmente, es algo, no. si algo. Pero, pero, pero. Pero, pero, pero. A ver. El tero dice. No, porque si me están escuchando. No, no dice tero, dice ah, pero. Pero, pero, perdón. Siempre hay un pero, ¿viste, Laura. A, A ver. Siempre hay un pero. Eh, no, digo porque hay que aclararlo, este, porque seguramente también nos están escuchando este, a, a oyentes que conocen del tema y están esperando que haga esta aclaración. <risa> bueno, sí, pero viste que hay, hay escuchas sí. que son críticas. Digo, esos eh, en en, es, animales exóticos llegan a poder ser comercializados en la Argentina porque hay un comercio internacional que se denomina CITES, donde está arreglado y normatizado qué clase de bichos y qué especies de bichos podrían ingresar a, a, a los países que forman parte de ese convenio internacional eh, para ser vendidos. Y se supone que en muchos países, por ejemplo el caso de Brasil, hay un organismo que se llama IBAMA, que eh, permite y tiene criaderos de animales silvestres, por ejemplo de guacamayos, de loros, etc. O sea, los guacamayos son una, una clase de loros, pero digamos de un citacidio grande y hermoso como un guacamayo, ellos lo crían en cautiverio y lo que permiten que sea comercializado tanto para el mercado interno como para el externo son esas crías de animales silvestres que nacieron en cautiverio dentro de criaderos para evitar la presión de extracción de los ambientes naturales. Es decir, persuaden a la población que si quiere efectivamente a toda costa tener un guacamayo en su casa, no lo vaya a comprar al comercio clandestino, a los traficantes de fauna, mm -hmm. sino que se acerque a un criadero donde el bicho está controlado, donde le van a explicar qué tiene que comer, cómo lo tiene que tener, etcétera, etcétera. Entonces ese, ese eh, cliente, entre comillas, eh, desestima buscarlo en el mercado clandestino y busca una vía legal de compra. Es lo que pasa y con, con esto peces. satisface esta necesidad que tiene de tener un animal silvestre dentro de su casa, que es una locura y una crueldad terrible, pero bueno. Eh, eh, hay países que tratan de alguna manera de desactivar el tráfico de fauna de, de, de, de esta forma que acabo de describir. Pero con los entiende? peces pasa todo el tiempo, viste que vas a un lugar y eh, hay acuarios y son crías de lo que se reprodujo ahí adentro y evidentemente la pri, la, los primeros fueron extraídos de su hábitat natural. Claro, bueno, pero en, la, en el tema de los acuarios y de los peces hay, eso es, es otra historia porque, digamos, hay peces ornamentales desde hace este, millones de años y, y se, se tienen, son todas este, crías que vienen de planteles de, de criadero, valga la redundancia. Por lo tanto, este... La verdad que hablar de un pez, de un pececito, digamos, es diferente a hablar del caso de un mono, de una tortuga. Lo que quería además agregar respecto a esto, para completar, si me permiten, es que eh, porque vos decías, ¿cómo, ¿cómo va Doña Rosa a diferenciar qué es lo que está a la venta? Si es, si, si es legal o no es legal lo que pretenden vendernos como animal de, de compañía. Si Doña Rosa insiste en tener, por ejemplo, una cacatúa o un, o un guacamayo, acerca al señor que vende y le dice yo quiero comprarme este guacamayo porque es exótico, ¿verdad? ¿O es, o es autóctono? Bueno, probablemente no sea la, la mejor pregunta porque el dueño del negocio puede, puede mentir, pero digamos Doña Rosa debería saber que hay aves, las aves exóticas pueden ser comercializadas si ella se acerca al local y se lo quiere comprar, preguntará ¿Este ave la puedo comprar? Sí señora porque es exótica en ese caso el dueño del local de venta debería mostrarle la certificación correspondiente expedida por Fauna Nación, donde efectivamente se corrobore que ese ejemplar fue comercializado dentro del convenio CITES y entonces eh, puede estar en la vidrida para que la señora lo venga a comprar. ¡Qué interesante! Claro, que él podría mostrarle un papel que, que estuviese adulterado. Y sí, porque el tráfico de fauna, cosa que no dijimos al principio, es el cuarto comercio mundial más importante del planeta, mis queridas amigas. Wow, y mis queridos wow. oyentes, mis queridas oyentas. ¡Ay, Clau, qué interesante! <risa> sí, bueno. Después sigue el comercio de armas. Antes que eso viene comercio de armas, comercio de drogas, comercio de seres humanos, comercio de todo lo que es este, eh, adulterado, o sea, el mercado de los... ¿Cómo se dice? De los... Lo truchos. La palabra que utilizamos, los truchos, el sí. mercado de los truchos, que es un mercado mundial también. Y, por, y después sigue el comercio de fauna, y estos comercios ilegales después compiten para, para estar en el podio de los tres más importantes. Pero entonces es un comercio eh, que tiene una escala mundial tan impresionante y que, que se maneja con un nivel, eh, hablo de miles de millones de dólares en todo el mundo, tan difícil de desactivar, Y vos me preguntabas cómo llegué a este tema. Llegué a este tema del tráfico ilegal porque eh, eh, estoy en vinculación con el tema de la conservación del patrimonio natural y cultural de la Argentina. Mm. Porque tengo una cátedra que supimos conseguir en el año 2002 que le enseña a los futuros veterinarios todo esto que estamos comentando en este, qué en bueno, este programa. Qué buena. Y Gracias, entonces. Claro. Como nosotras, desde la facultad, desde las docentes que formamos parte de la cátedra libre de fauna y de la materia, no tenemos poder de policía porque efectivamente no podemos realizar procedimientos de incautación de animales silvestres en tenencia ilegal. Lo que sí tenemos en, nuestra mano, en nuestras manos es nada más y nada menos que una herramienta revolucionaria que es la educación, ¿no? Claro. Eh, que es lo que ustedes también eh, utilizan en ese programa oxitocina pleno, la educación a través de los medios de comunicación, a través de las instituciones académicas, a través de las escuelas, de los jardines, de donde se reúna un grupo de personas y haya entre ellos un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido, entonces, creamos para dar cuenta de las actividades de extensión universitaria que son un deber dentro de la universidad pública, para todo aquel que se dice docente universitario, decidimos tomar como herramienta de extensión universitaria la campaña, que pretende llevar este mensaje que acabo de, de, de expresar y de compartir con ustedes, a todos los niveles, desde niños de tres años hasta adultos, los docentes que acompañan a los adolescentes en el nivel terciario. En el nivel terciario y... no, sí, también terciario, pero... Me refiero también al, al, al secundario, ¿no? Primario, o sea, jardín de infantes, eh, educación inicial, primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Desde niños de tres años hasta adultos de cualquier edad. Y, como y para eso, eh, claro que eh, si, si nos queremos acercar con la temática niños de tres años, tenemos que utilizar alguna herramienta didáctica de impacto en los niños. ¿Y cuál elegimos? Los títeres. ¡Qué bueno, qué bueno, qué lindo! Entonces vimos dos títeres, el perro Chicho, que es un animal doméstico, y el loro sin nombre porque es silvestre, ya se llama así, loro sin nombre porque es silvestre, que interactúan, los dos conversan y charlan con una moderadora que va llevando la conversación para que los niños de tres años también eh, lleven un hilo argumental, digamos, no el guión de la obrita de teatro digamos, que tiene estos dos personajes, eh, y, y los vamos llevando para que comprendan que una cosa es un animal doméstico y otra cosa es un animal silvestre, y vamos haciendo hincapié en determinados términos que pedimos a las maestras que luego retrabajen en el aula, uh -huh. y le vamos explicando entonces que el animal doméstico sí puede vivir con nosotros en casa, subirse a las camas, dormir en los sillones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, pero un animal silvestre no. Claro. Tanto es así que este loro que ven no tiene nombre porque es silvestre, no le gusta que lo toquen, el perro intenta tocarlo, no puede, el loro el loro hace todos los gestos de que no quiere ser tocado porque no está contento eh, con ese perro al lado y con esos niños adelante, él necesita estar en el monte, en la selva, con sus loritos hermanos, con sus padres, comiendo lo que realmente necesita y no las semillas de girasol que todo el tiempo le dan como monodieta, todo el tiempo, y eso lo va desnutriendo absolutamente y pierde el color de las, de las plumas y se aburre y se picotea y se arranca las plumas y además después se enferma de una enfermedad que tiene un nombre rarísimo, que es citacosis. A ver cómo repetimos todos. Citacosis. Bueno, lo repetimos una vez más y después lo hablamos en, en clase. Y, y esa enfermedad se las puedo transmitir a ustedes, los puedo contagiar a ustedes, mm, dice el loro claro. sin nombre. Sí, sí. Eh, sí. Tienen que volver a casa y contarles a mamá y a papá que los loros no pueden vivir con nosotros dentro de, dentro de sus casas, porque su casa no es mi casa, mi casa es el monte, la selva y así qué bueno claro. <risa> el tiempo se nos está terminando y vos habías sí, dicho al principio eh, que ibas a, a dejar una anécdota para el final sin la cual no nos queremos despedir hablamos del colombiano al principio y nos querríamos eh, Igual, ya despedir con está tú. bueno llamarte en un próximo programa sí, porque para hay, seguir nos quedaron un montón de cosas pendientes sí. Claudia así que sí, sí, sí, contanos sí, ahora mucho. si podés esto y, y así ya podemos eh, dejarte libre. Sí, como los pájaros. Me van, a, li me van a, liberar. Te vamos a liberar. Me van a liberar para que sigan mis tareas. Eh, sí. Antes que nada, quería invitar a la, a la audiencia a que nos visite en Facebook, en nuestra fanpage. Ahí ya que compartimos, se llama, ¿eh? Campaña ya. para desmascotizar a los animales silvestres. Y, y en la Instagram, sí. la dirección es... Eh, arroba silvestres no son mascotas, todo juntito, y ahí sí van a, van a poder ver todas las actividades que venimos desplegando desde el año 2016, ya llevamos... Más de 4.000 niños de 3 años, hasta como les digo, en los niveles universitarios eh, que han sido alcanzados por nuestra campaña en Rosario y en Casilda. Entonces, eh, para, para llegar a la leyenda, lo que debo decir es que eh, todos y cada uno de nosotros eh, puede contribuir a la conservación del patrimonio natural de la Argentina. ¿no? De hecho, ustedes lo están haciendo dándome la oportunidad a mí de difundir estos conceptos y de hablar de la campaña. Bueno. Y, y, para, y para demostrar justamente que es posible que todos contribuyamos y colaboremos en la perpetuación de este patrimonio maravilloso que tenemos natural y cultural para las generaciones futuras, que de eso se trata, estar, conservarlo para los que vienen, para los nietos de Marina y los míos y los hijos de la compañera más joven que está allí y los nietos de Laura, <risa> eh, vamos a echar mano a una leyenda maya, que cuenta lo siguiente, está más o menos, tiene una libre adaptación, si me permiten, porque sí, la vengo claro. adaptando a las circunstancias, pero básicamente dice esto. Andaba el yaguarete, que es el rey de nuestra selva, porque recuerden que el león es el rey de la selva africana y es un animal exótico, por lo tanto, hagamos referencia a nuestro animal que está en la pirámide, en la punta de la pirámide, allá paradito, tratando de subsistir, porque nos quedan cerca de 200 yaguaretés y más nada, Ay, digo, el rey de nuestra selva, que es el yaguareté, andaba corriendo desesperado por la selva misionera, eh, a, avisándole al resto de los animales, de la comunidad, eh, de los animales autóctonos de la selva misionera, que había una un incendio, porque vieron que las actividades antrópicas este, sí. son de todo tipo, inclusive eh, incluyen el incendio, la, la, la quemazón de la selva, y entonces este Yagorete andaba, como les digo, buscando a los animalitos para avisarles, se quema la selva, busquen refugio, salgan de donde están, este, el incendio es muy importante, y en, en su tarea, noble tarea, este, de ser el animal más importante de la selva, el rey, ¿no? digamos, de alguna manera, si se si quisiera. Y en eso estaba, cuando de pronto se cruza con un colibrí y se para, porque lo ve al colibrí en, en, en una acción que lo sorprende. ¿Qué estaba haciendo el colibrí? Con su piquito largo y finito, se acercaba al arroyo, sorbía el agua y luego la descargaba sobre un foco de incendio, sobre un poquito de, de llamas que tenía muy cerca suyo. Y entonces el jaguarete que lo miraba le dice, ¡ay colibrí! No pretenderás apagar el incendio con tu piquito tan pequeño y finito. El colibrí que tiene esa capacidad de mantenerse suspendido en el aire y volar para atrás, el, el único ave que puede hacer eso, gira, lo mira al jaguarete y le dice, claro que lo sé, jaguarete, pero estoy haciendo mi parte. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Entonces nosotros siempre apelamos a esa parte del colibrí que cada uno de nosotros podemos hacer. Porque por más pequeña que sea, es útil, es necesaria, y es imprescindible, y es muy valorada. Ay, me, que, me quedaría horas faltando esa parte del colibrí, <risa> claro. Faltando esa parte del colibrí, la fauna está totalmente vulnerable, expuesta, y así nos va en la vida. Porque la única forma de sostener a la especie humana sobre el planeta, queridos oyentes y oyentas, de oxitocina a pleno, es manteniendo la vida silvestre. Sin vida silvestre no hay posibilidades de vida para la especie humana en el planeta. El planeta no va a desaparecer, por más que le, lo hagamos explotar con todas las bombas atómicas que supuestamente tenemos. El, es la especie humana la que se va a extinguir si sigue insistiendo en estas prácticas antrópicas sí, de, de toda la haya que van en contra de la, de la subsistencia de la vida silvestre y en consecuencia de la vida humana. Quedó claro. Sí, quedó <risa> Clarísimo. Por Gracias. eso tenés el título de profesora de toda la Y por eso te vamos a volver a años. llamar, Claudia. A a Clau. Gracias, chicas. Gracias. Buen genia. fin de semana Gracias. para todos y todas. Bueno, Igualmente para próximamente vos? te. te necesitamos, te queremos, y, te volvemos a llamar, gracias. Y además todo claro que quedó sí. consignado en nuestra página Hasta incluso Facebook. Luchi subió la ley esta, como bien dice Claudio, Muy para bien, que nos la aprendamos, la ley de fauna no sé cuánto. Gracias a vos. Muy de bien, Luchi, la, la parte de del colibrí de azul, de la parte del colibrí a pleno. Gracias. Viva la fauna, gracias. viva la vida. Viva chau, chau. la vida, gracias, qué, qué linda que es.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 dejaron muchos mensajes muchos mensajes así que vamos a leer algunos voy a leer el detalle Eleonora Toel dice de la consigna dice bailar no es una tarea doméstica Esa. trabajar en la huerta cocinar hacer leña abrazos desde la Patagonia Qué abrazo lindo. hermana bueno Carla Battaglini también nos mensajeó buen día hermoso programa las abrazo la tarea doméstica es estar sin tener es estar sin tener tarea, tal cual, igual que Claudia. Muy bien. Parecería que eso quisiéramos, es <ríe> no tener tareas domésticas. Y también hubo un oyente que mensajeó sobre el tema este de los de los animalitos y, y esto del tráfico internacional y decía que Mike, Mike Tyson tiene un tigre en Las Vegas. Pobrecito, qué horror. Y se quedó eh, pensando en que su hijo tiene un sapito sapote que trajo de Entre Ríos y, y quería hacerle esa pregunta a Claudia, pero bueno, no hubo tiempo. ¿Qué onda con los animales que uno no compra? pero que bueno te los, de los y traes a otro Clave, yo creo que es lo mismo que sí, estuvo diciendo vale. no, no la agarró gendarmería claro si no hubiera vale. sido pasible de devolución a su hábitat ah mirá no lo había pensado sí bueno bueno gracias a ah, todos nos voló el programa ah, sí, sí, sí. realmente bueno gracias por la entrevista sorpresa que me hicieron siempre <risa> <Sí, risa> es hermoso escucharte bueno las próximas entrevistadas son nos ustedes nos toca a nosotras Ay, no. ahí, las chicas ahí ¿no? las voy a entrevistar <risa> yo <risa> bueno Les mandamos un gran abrazo oxitocínico y orgásmico pues el viernes que viene, como siempre, acá en Oxitocina Pleno por FM La Caterba. Gracias Aldana, gracias un beso también. enorme a Pablo. Pablo, recuperate y gracias a, a todos por escucharnos. A todos y todas. Abrazo. Abrazo. El las Mañanas. Salvatore. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Carnes de 10 a 12 horas. Por radio. la Colectiva. Pumba la lila. La Colectiva la Guardia. la Guardia. Las radios de la R.